Cuando ya pasaron tres minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas cuatro horas de radio. Nos visitará Pablo Lozano para presentar su cuarto trabajo discográfico y hablar del concierto del próximo 12 de julio, del viernes 12 de julio, en el Teatro Luz y Fuerza.

En el mini recital de esta noche a las 3.30 de Doros, ante un nuevo aniversario de la muerte de Jim Morrison. En historias de un día como hoy, el Día del Locutor. Y rescatamos del archivo de Prohibido Amanecer un diálogo entre.

Larrea y Riverito para sintetizar en ellos, hablando de un montón de historias que tienen que ver con su profesión, con sus carreras. Resumir en dos apellidos históricos a todos los compañeros locutores en su día. Sobre la estatua de Cristóbal Colón.

a l g ú n archivo de Funes el Memorioso para sumarnos a la discusión. En Cuentos para no amanecer, un acreedor a la vuelta de la esquina. En el déjà vu de esta noche.

Los bolivianos de Octavia. Hoy en Sociedades Perfectas, James Taylor e invitado.

Y a la salida de cada info, hoy tendremos versiones de What's Going On. Cindy Lauper, Marvin Gaye, Will Crook, Harry Mann. Versiones de What's Going On a la salida de cada info. Comienzan cuatro horas de radio con sonidos para recordar o para descubrir.

Te cuento que la temperatura para capital y alrededores es de 15 grados. La humedad del 49% y la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. ¿Qué propone el servicio meteorológico para hoy? 21 grados de máxima, 12 de mínima. Lluvias para el jueves, de acuerdo a lo que marca el extendido, por la mañana, por la tarde y por la noche. El viernes una mínima de 14, una máxima de 18. El sábado una mínima de 11.

Y arrancamos como siempre, vendiéndote el final. Adelanto del mini recital de las 3:30. La última media hora del programa quedará en manos de Dors. o

r i d e r s of the storm, into this house were born, into this world were thrown, like a dog without a bone, and actor out of l Riders on the storm, there's a killer

Storm. Riders on the storm.

En estos sonidos que apilamos durante cuatro horas para recordar o para descubrir a partir de las 3.30, todo de Doors ante un nuevo aniversario de la muerte de Jim Morrison. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750.

Siempre te decimos que la importancia de poder armar estas charlas sin tiempo que propone la madrugada sirven para conocer al artista debajo del escenario y, por supuesto, a partir de eso, saber mucho más de lo que pasa arriba. ¿Mm? Una vez que sabes de dónde viene, qué sueña, qué piensa, cuáles son sus broncas, por dónde pasa su música, ahí entendés un montón de cosas que suceden arriba del escenario.

O que te expresa a través de, del disco. Ayer te contábamos que hoy nos iba a visitar un cantorazo cordobés, y antes de comenzar a charlar, te lo presento a través de sus sonidos. Ayer bajé al poblao, d pucha que andaba.

フェドフロー。

ただ、n t a だ、た a た a l だ、ただ、ただ、e だ、ただ、た c ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、e だ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、た u ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、た

Viaje al poblado, puta que andaba con ganas de pelear, me hasta con Dios. Mira un poco para abajo, mira algún trabajo, mira que yo e n t u s había.

レオレ o レオレオレオレオレ e レオレオレ u レオレオレオレオレオレオ a オレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオレ e レオレ e レオレオレオレオ a オレオレオレオレオレオレオレオレオレオレ

cuerito flaco que es mi pan. El asunto viene duro, bien. Alguna changa y algún cuerito casi que a veces alcanza. No le voy a decir que pa mucho, pero mucho no hace falta tampoco.

La macana es con los del pueblo, traen u n a brutas escopetas, s a b e s Y entre que no hay trabajo, y entre que vienen tantos, y pa' nosotros nada, d i o s ¿qué va a ser? La liebre es una luz con tanta bala, mi viejo doce chico.

破れろ、velaron los potreros、haciendole un agujero al pobre peor。

Eres Mi Paz, ayer bajé al poblar, pucha que andaba. Lo estás escuchando a través de su música a Pablo Lozano, y ahora te propongo charlar con él muchísimo.

Sobre su pasado, sobre su presente y sobre su futuro. Pablo, ¿cómo va? Buenas noches sí, andas, y gracias、amigo? por venir. ¿eh? Bueno, eh, el agradecido, por supuesto, soy Yoche, por, bueno, por、eh, ¿viste? permitirme estar acá con,、eh, con toda la audiencia tuya. En Buenos Aires, para presentar disco, para tocar en el Teatro de Luz y Fuerza. Hagamos un、Exacto. pequeño resumen del porqué y después entramos un poco en tu historia. Claro, eso sería、eh, se llama, lo, lo fundamental. Estamos ¿viste? Se llama, presentando.

Eh, eh, el disco más reciente se、sí. dice, viste, para, para no decir el último. <risa> Así que el disco más reciente, que se llama Historias de la Tierra de Uno, que bueno, viste,、eh, el disco abre con este tema que hemos escuchado, que、sí. es una obra, un chamamé, de, de don José Larralde, que se llama Ayer b a j é al Poblado. ¿no? Uh -huh. Y le puse Historias de, de la Tierra de Uno.

De alguna manera, como lo reconozco también ahí en los créditos del disco, ¿no? eh, de alguna manera parafraseando、eh, al genio y a la inspiración de nuestra María Inés w a l e s que ella hizo una obra maravillosa que se llama Serenata para la Tierra de Walls. Entonces, yo de alguna manera、eh, sentí que esa frase de alguna manera representaba, de una manera genial ¿no? y muy inspirada,

Eh, lo que yo quería decir en el disco, porque、eh, el disco cuenta historias de lo que yo digo que son gente de nuestra América profunda, ¿no? uh -huh. eh, porque son、eh, historias que se repiten、sí. en toda América. Acá está de alguna manera representada o ¿viste? simbolizada por una persona,、eh, en este caso es ¿viste? por un peón、uh -huh. que no tiene trabajo.

Como nos ha pasado y como nos puede volver a pasar. Exactamente.、Eh, y de repente el tipo, bueno, él, viste, se la rebusca matando la liebre、sí. y la v i s c a c h a en el campo.、Eh, viste, come la carne, viste, lo hace escabeche, lo hace、uh -huh. estofado.、Eh, esto ya de,、eh, deduzco yo porque lo he visto, ¿no?、Sí. Eh, y después,、eh, y el tipo después vende, viste, el cuadrito también.、Uh -huh. Pero claro, vienen de las ciudades con un espíritu muchas veces de.

Eso, más que todo, viste, por no saber, viste,、uh -huh. y por esas cosas que Que...、Eh, tienen, viste, los excesos n o de la、sí. ciudad que hacen que van con, con semejantes camionetas, armas, y matan, porque si no más, y ni siquiera le queda la l i b r e al hombre, viste. Entonces, por eso, bueno,、eh, habla, y bueno, y...、Eh, el disco, viste, recorre diferentes historias, así,、uh -huh. de personajes. Y, y por lo que estuve viendo,、eh...

Bueno, hay un dato que、eh, es una especie de factor común en todos tus discos, que es la elección de, de autores en forma muy, muy minuciosa.、Mm. Es como que ellos hablan a través tuyo. Viendo、claro. quiénes son ellos, uno puede comenzar a, a armar a Pablo Lozano, ¿no? A Hualpa, <ríe>、claro. a La Ralde.、Sí. Bueno, Álvarez Quiroga, que es un personaje también muy particular en, en, tu, propia, duda. Duda. en tu propia carrera, ¿no? No、claro. es uno más Álvarez Quiroga en esa historia. No, no, no, sin duda. Lo,、eh, bueno.

Eh, lo que pasa es que yo, yo pienso que es una manera, yo de alguna manera le, le he ido encontrando la vuelta al tema de, de, de poder viste, mirarme para adentro.、Mm. Yo intento de alguna forma,、eh, por, por ahí me sale, viste, por ahí no, pero、eh, intento que, que pueda viste,、eh, trabajar más、eh, el corazón o el sentimiento, pongámosle、sí. de alguna forma, que la cabeza.、Mm.

Porque viste, la cabeza siempre v i s te t engaña. e Siempre es、eh, especuladora. Te lleva siempre al, al, al hecho de decir: bueno, viste, voy i s t e v a buscar a ver qué tema puede ser exitoso, qué tema puede vender, qué es lo que me conviene hacer, con conviene, quién me conviene, a quién me viste, conviene sumar como para poder tener algún espacio o viste, poder vender. Digamos, Especula la cabeza.、Sí. En cambio, el viste, sentimiento.

Simplemente apela a lo que sería nuestra emoción o nuestro instinto. Es decir, yo simplemente, por supuesto que cuando van, viste, van, va, viste, van viste, madurando mis ideas、uh -huh. y mis ideales, van encajando cada vez más con obras que han hecho ciertos personajes, ¿no? como es el caso bueno,、uh -huh. de la real de acá, de Atahualpa Yupanqui, de e Chango Rodríguez, de、el、Aníbal s a m p a i o

No sé, de Alfredo Cites Rosa, de Carlos Di Fulvio, de muchos, que han hecho obras, la verdad, que, que a mí simplemente me emocionan mucho. Ese es el único,、eh, el único parámetro que yo, que yo busco: es ver cuál es la obra que de alguna manera me golpea a mí la puerta del alma.、Sí. Y sabe cómo me doy cuenta yo, porque、eh, la obra aparece sola.、Uh -huh.

Yo a u n a vez la he, la he escuchado, qué sé yo, así, y de repente, en un,、eh, en un momento dado, sin ningún motivo,、eh, empiezo a cantarla.、Eh, en la calle, en un momento, como te digo, el menos pensado. Entonces, esa obra, de alguna manera, yo veo que me está, que me está diciendo: Hola, acá, acá estoy. ¿Qué? sí. Entonces, ahí yo intento empezar a desarrollarla con este oficio o b u e n que he ido logrando.、Uh -huh.

Y después, si veo que la obra realmente me sigue emocionando y le e n c o n t r ó la vuelta, van,、eh, viste, bueno, al disco. ¿no? Uh -huh. La música en v o s tiene que ver con una, una herencia, y cuando digo herencia no hablo de, de músicos en casa, sino de la música、uh -huh. en casa. Yo me acuerdo、eh, haberte escuchado fines de los 90, presentación de, de tu primer disco, <risa>、sí. eh, mencionar quizá como la p r i m e r gran influencia a Daniel Toro.

Y yo me imaginaba que eso tenía que ver con lo que sonaba en casa, con, con ese Daniel Toro, con presencia tan fuerte desde finales de los 60 en adelante,、eh, y que por ahí tenía que ver con lo que, con lo que el tocadisco hacía girar en casa. Claro, yo me imagino que de alguna manera, él por algún motivo、eh, despertó en mí una, una, una, una vocación temprana.、Sí. En realidad yo sabía, sabía escucharlo en la radio,、Ajá. ¿no?

Y vos sabés que bueno, fue algo viste, maravilloso que cuando yo cumplí cinco años, yo pedí que me r e g a r a n el disco de él. Qué b a r o ¿No? Porque sí, mira que viste, como uno, cuando uno tiene a s i e d a d puede pedir un juguete, que también、bueno. seguramente lo habré pedido, no me acuerdo. Pero no, que sí, que... que, viste, pedí eso.、Sí. Con el tiempo yo ¿viste lo, lo,、eh, viste, lo examino un poco y cuando veo y cuando pongo viste, en la paleta así, digamos, de la historia, los.

Viste a los cantores,、uh -huh. o a, a, a, la, a todos, ¿viste? Los, ¿cómo se llaman? Cantores de raíz folclórica, me doy cuenta, ¿sí? El quiebre que logró eh, eh, Daniel Toro, ¿no?、Uh -huh. De repente era como se había logrado también un gran avance en cuanto al tema de, de la, ¿viste? Fidelidad, sí,、claro. de, las, de, las, de las grabaciones. Y hay un quiebre、eh, en ese momento. Claro, entonces hay una. Él empieza.

A darse cuenta que, hay un, que se puede lograr un cambio de la manera de cantar.、Uh -huh. Ya no hacía falta que la voz fuera tan una bocina que llegara a lo lejos, porque cuando uno por ahí hace así, es como que、eh, la voz ¿viste? pierde algunas cosas naturales、sí. al, al, al usar una serie de, de, de técnicas. Entonces, como para que llegue lejos la voz, ¿viste? Y él se dio cuenta que con esto simplemente.

Se、eh, podía cantar de otra forma.、Sí. Y él fue el primero、eh, en realidad que hizo eso. Por eso me imagino yo que marcó a toda una generación. ¿no? Sí, no yo, duda. yo siempre digo que todos somos un poco, un poco hijos de él. ¿no? Sí, sí, sí, claro. Pero, Pero, además, abarcando un, un repertorio que iba desde documentar su tiempo, con, cuando tenga la tierra, por ejemplo, o、claro. un montón de, de, de canciones que tenían que ver con el amor, con las cosas existenciales, con el tipo, con.

La tristeza, la nostalgia, con tantas cosas. Y claro, él viste, se planteó eso, sin duda. ¿no? Eh, se planteó ver viste, la manera de、eh, acercarse más、eh, a la gente, ¿no? uh -huh. con algo más, viste, como más viste, popular.、Sí. Lo que pasa es que también tuvo, se, se acercaron, hicieron cosas populares, ¿eh? pero claro, tenía la mano él.

Eh, Plumas de muy alto nivel, ¿no? sí, ¿eh? como p e t r o c e l l i o como César Miggins, o como Fontana, que estamos hablando que, si bien ellos hacían cosas que hablaban del amor, pero lo hacían con una altura,、sí. según me parece a mí, no, no quiero quedar como v i s t elitista, v i s t e e como porque por ahí v i s t entramos e en e s o los músicos. ¿viste? No, pero a veces cuando uno encuentra.

Sonidos del presente, este, y sucede en todos los, los géneros,、mm. siempre hay un, un tipo que fue el que arrancó el camino. n o Cuando vos escuchás,、mm. eh, nos pasó en alguna oportunidad en esta mesa, en alguna charla, este, sobre ir a buscar a esos referentes que por ahí, 30 años antes, inventaron lo que estás escuchando ahora. Y nosotros、ah. este, charlábamos sobre, por ejemplo, los Nocheros.、Mm. Y el repertorio de los Nocheros.

Es un repertorio que pudo haber hecho Daniel Toro hace、uh -huh. 30 años.、Claro. En realidad lo hizo, y, y no las mismas canciones, pero digo, el formato sí, de, sí. Está, está hecho por Daniel Toro 30 años antes. Está, viste, reconocido tanto por ellos, digamos, claro, claro. digamos por los Tejeruel, o, o, o por el mismo, viste, Yuyo Monte, que fue el, el, que,、eh, el que les、eh, escribía mucho al principio a los Nocheros.

Que uno de los que les daba las ideas la idea también era Daniel.、Claro. Lo que vos tenés que ver es que, claro, era una cuando、eh, sale Daniel, era una sociedad mucho más, mucho más pacata, mucho、uh -huh. más sí, conservadora. Claro. Sí, claro. Después, bueno, como se fue r abriendo a una serie de cosas, entonces los viste nocheros ya, ya viste y pudieron hablar de otras cosas. Sí, ¿no? encontraron el camino allanado, ¿no? sin tanto obstáculo. Claro, es cierto, Exactamente. es cierto. Lo que pasa es que muchas veces, sin querer.

Que por ahí es donde hay que tener cuidado, Y、eh, de no entrar tampoco en lo, viste, viste, chavaca, ¿no?、Uh -huh. Que muchas veces, sin querer, algunos.、Eh, por ahí algunas,、eh, algunas canciones pueden, pueden rozar eso, viste, lo、uh -huh. de ellos, ¿no? Sí, sí. El hecho de, que, de, de querer hacer algún folclore de alguna manera erótico,、eh, sí. viste, o, o poner. Eh, eh, de, de decir vamos a hacer folclore、eh, pensando eh, en lo que hacía, viste,、eh, el p o n o Rodríguez.、Claro.

Es algo duro también para nosotros.、Sí. Yo soy muy viste, conservador en ese sentido.、Uh -huh. ¿no? Es como que yo pretendo que si una obra me va a hablar del amor, que me hable de, de, de eso, pero desde distintas aristas.、Sí. No solamente del, de la obsesión, de te, te extraño, te quiero.、Uh -huh. yo, hay, una, hay muchos ejemplos, ¿no? pero por ejemplo, si te vas de Cita s Rosa. Sí,、claro.

Él habla de un amor, habla de una despedida, pero le busca las mil vueltas sí, sí. y te hace reflexionar. No te hace entrar solamente en ese problema que tenemos todos: de te quiero para mí obsesivo.、Uh -huh. v i s t e Pero bueno, esas son cosas que tiene uno, ¿viste? No,、en、sí, la buscar、cabeza. la metáfora, buscar. <risas> sí, este, que alguno se, se plantea que.

Debe haber infinidad de estos autores que le han ido bastante, bastante bien comercialmente <risa> que darían toda su obra por haber escrito Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. ¿no? Claro. Mira, por ejemplo,、eh, si, porque si vamos a hablar de, viste, de, de, de ¿cómo se llama? Romanticis. s、sí. o ¿no? Los mismos a l t e ñ o s llegaron a un nivel superlativo、uh -huh. con Castilla,、sí. con, eh, con eh, El Cuchi,、sí. ¿sabes?

Eh, qué lejana que estás, otra vez, o、oh, tu voz, ¿dónde está? Recorrer esa obra,、uh -huh. yo creo que por eso, yo pienso que si vamos a, hablar, si vamos a hacer eso, bueno,、eh, pongámonos esa meta、claro. o esa, ese parámetro.、Sí. Y me parece que muchas cosas se ha nivelado para abajo,、uh -huh. la, lamentablemente, con el, con el hecho de así,、no, y a, a esa gente,、eh, a esa obra, a la.

La atardecida se llama, la entendió la gente también. Sí,、claro. Por eso no podemos excusarlo en el hecho de decir, no, para que la entienda la gente tenemos que.、Uh -huh. No, mentira.、Sí. El hecho es que nosotros tenemos que seguir s u p e r a n d o n o y no meterlo porque en el hecho de decir, bueno, para poder sobrevivir vamos a tener que,、eh, que hacer cosas, ¿viste? Como te digo, ¿viste? c h a v a c a n a nuestro folclore, tiene obras que, que hablan del amor, que son maravillosas、uh -huh. y que. Y con,

Una muy buena intención, entonces yo, yo creo que eh, eh, ya, ya que las conocemos, tenemos que、eh, tomarlo con mucha responsabilidad.、Sí, sí, ¿Qué ¿no? vas a hacer el, el 12 de julio, Teatro Luz y Fuerza,、eh, aquí nomás, muy cerquita de, de la sede de la radio? Donde uno imagina que no solamente vas a presentar tu último disco, sino que seguramente va a haber un, un recorrido por, <risa> por esa carrera que nació a finales de los 90. Mira, vamos a hacer así: voy a hacer, ¿viste? Primero va a ser en dos partes, primero voy a hacer la.

La presentación del disco.、Sí. Eh, ahí, ahí, ahí voy a tener dos invitados. Uno va a ser、eh, el maestro Ma,、eh, Mario Álvarez Quiro, que vos lo nombraste,、sí, claro. ¿no? e、eh, s Y porque en este, en este disco grabamos una obra que habla sobre un festival que se hace al norte de Córdoba, en un pueblo chiquito que se llama Villa de María de Río Seco,、uh -huh. pago natal del de,、eh, eh, e poeta Lugones, ¿no? Claro.

Entonces, y Mario le hizo una samba hermosa y viste la suma dúo, ¿no? Entonces, Mario va a estar, va a ser, digamos, el, el invitado que va a abrir la noche. Después va a estar un amigo, un amigo de estos tiempos que se, que se llama Sergio Santa Cruz, un viste cantor de ahora,、uh -huh. eh, como para co、eh, compartir también con,、eh, con gente, viste, que está、eh, haciendo, viste, que está.

Comenzando de alguna manera, como yo, con el, el folclore、sí. hoy. Y después vamos a hacer una segunda、no. parte, que que va a ser de nexo para eso, ahí sí va a ser、eh, Santiago Jordano, que、uh -huh. es un gran ¿viste, periodista、sí, cordobés que está radicado acá ahora. Porque la semana anterior a, a, a, a esta presentación se, se cumple un aniversario más de la fundación de la ciudad de Córdoba. Entonces es un,、eh, es un buen motivo, una buena excusa para.

Para hacer una, una, viste, cordobeseada, una pequeña, una pequeña serenateada, que, y ahí los que no, nos ¿viste, apoyan, nos dan toda su experiencia. Y bueno, y todos, viste, lo que son, son los muchachos del de,、eh, grupo Cantora, ¿no?、Claro. Que ellos、eh, son los referentes cordobeses, digamos, que me van a ayudar un poco a, viste, homenaje a la Córdoba. Sí, sí, Entonces sí. vamos a hacer una segunda parte, que va a ser un repertorio.

Eh, que va a hablar todo viste, sobre Córdoba.、Mm. Esa vamos, va a ser la idea. Te vamos a pedir que, que arranquemos con algo en vivo, ya que tenés, este, tenés la guitarra ahí presta, <risa> y después hablar un poco de folclore cordobés, que es realmente、eh, en sí mismo, es, este, tiene una historia riquísima, este,、mm. fundamentalmente en formación、eh, grupal y también, por supuesto, solista, pero que q u í ha dado cualquier cantidad de, de grupos, pero que en sí mismo también.

Tiene en sus letras y en su estilo、eh, algo muy, muy, muy de la región, muy propio de, de Córdoba, ¿no? Cosa que en algunas provincias sucede, pero es más parte de una cosa regional. Córdoba encierra en, en su provincia, en las fronteras de su provincia, un sonido cordobés, auténticamente cordobés, ¿no? no, no eso no, no cabe ninguna duda y que encima tiene un montón de otras cosas que, que se han sumado en los últimos tiempos y que hacen también la autenticidad de.

De Córdoba, que va desde la Bailanta hasta. Pero Córdoba es generadora de, de sonidos y, y, y no cansa de ser. No se cansa de ser una generadora de, de, de sonidos populares. ¿no? Bueno, algo que, que nos invite a ir el próximo 12 de julio <risa> al Teatro de Luz y Fuerza aquí nomás en el barrio de San Telmo.、No, a esta,、eh, ¿viste cómo se llama? No la voy a hacer. a h en el teatro,、sí. pero. Eh, el, eh, el Chango Rodríguez hizo una obra que.

Siempre sirve como cualquiera que a n t a dando vuelta por ahí, como nosotros, sirve como un, como un saludo maravilloso. De nuevo estoy de vuelta. Después de larga ausencia.

Igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñitas secas, rescoldo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñitas secas, rescoldo de fogones que invitan a matear.

ディビ t e j i ランチョアオリ l t スデ a カミノエンド l ロジャスミネスティギ a l ンウンアタア n エデルカリカントラ n ナ、mi ンドパ e n a イ a l ミセレナタラクレスタデ a サウサー。

Al pie del calicanto, la luna cuando pasa peinó mi serenata, la cresta del s a u s a Tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra, una luz que alumbra mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma.

忍びの麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺の麺

ティンティンティンティンティンティンティ o ティンティンティンテ e l ティンティン i ィンティ e ティ u ティンティンティンティンティ l テ e n ティンティ o テ n ンティンテ e ン e ィンティンティン d ィ en mi c a n t a ンティンティンティンティン e s p u ィンティンティンティンテ l ンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティン

Nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto a orillas del s a u s a r Tuve que hacer un alto por un toro mañero.

Acércate a la reca, sos la dueña de mi alma, sos m i l u n a cautiva que me besa y se va. Pablo Lozano, en la noche más larga del d i a l

よろしくおうよくおうよろしくおうよろしくおしくおうよろしくおうよろしようよろしくおうよろしくおうよろしくおうよろし

Bajo ラ e la s o m ラ r a De un gran c オピ p e s í リオピラーイ、ブリオピラーイ、ブリ b a ラ o de la sombra De u ー gran c ラーイ、e s í Solo recuerdo Caminos de l ラ z Que me ラ l e v a r o n A mi Santa Cruz Mientras Pasó la ronda

ピカピカブルロ e ルでライベラー、レガバンカンタル、n ドイ、ミャモロ、クロセイヨン。ノミオリデスマス、ソロ、レガロ、カミノスデルス、o メ、レガロ、カミノスデルス、ケメ、レガロ、カ a b e l o s

Hablábamos antes de folclore cordobés, y por supuesto que, que tiene fuertes raíces, y por supuesto que la máquina sigue generando más y más intérpretes, grupos. ¿Por dónde va? Cómo, ¿Cómo lo definimos al folclore cordobés comparado con cualquier otro sonido que tiene que ver con otras regiones de, del país? Bueno, yo, yo creo que Córdoba, vos sabés que es un lugar que está influido.

Y, y, y Influenciado por gente de todo el país、uh -huh. al, ser, a, al estar ahí, una gran universidad ¿no? que vos sabés que este año la Universidad Nacional de Córdoba cumple 400 años. ¿no? Estamos hablando que tiene 200 años más que la patria,、uh -huh. cosa increíble,、uh -huh. pero es cierto. es cierto. Fundada por los jesuitas,、uh -huh. bueno, entonces、eh, estamos hablando que es una universidad inmensa.

Donde viene la, de, toda la gente del norte, que les resulta caro venir a La Plata o a Buenos Aires o a, o a, a, a Viste Capital, o,、eh, obviamente van, van a Córdoba. Entonces, es,、eh, eso hace que Córdoba, de alguna manera, se haya. No te digo que haya perdido su Viste, identidad así claramente, pero bueno, se ha,、eh, se ha hecho como un collage,、sí. ¿no? porque hay mucha gente.

Muchos, muchos jóvenes que son los que mueven la cosa, dando vuelta con su ritmo. Entonces, últimamente se ha、eh, chacalerizado mucho. Como yo creo, como casi todo el país, ¿no?、Sí. Porque escuchas algunos viste, referentes que vienen de, de cualquier lado de la Pampa, que se hacen c h a c a r e r a Y sobre todo, ¿viste cómo se llama? El estilo Santiago.、Sí. Bueno, escucha d o ahora gente de Cuyo, inclusive, que viene y que se ha sentido atrapado por.

Por ese ritmo maravilloso que o e s r Pues s está ocupando el lugar que ocupó que yo, la samba entre los 60 y los 70, que fue un poco el,、sí. el ritmo que era la locomotora de todo lo demás. Y yo creo que es innegable,、claro. desde hace varios años ya. ¿no? Eso me parece que es algo, es algo presente. En los ambientes folclóricos, por、sí. supuesto. ¿no? Sí. Pero, pero si vamos a ir a la esencia de, digamos, de Córdoba,、eh, a Córdoba se lo pueden mirar desde dos puntos de vista.

Desde la gran ciudad, de la、uh -huh. gran, gran metrópoli,、sí. eh, que en su tiempo fue una ciudad colonial, que tenía su, sus, sus, sus、eh, casonas con sus rejas, como Santelmo, acá.、Claro. ¿Viste? Estamos con sus rejas, con su balcón、uh -huh. y obviamente con su serenata. Entonces.

Se、Ahí hay decir, parte de la identidad cordobesa. ¿no? Sí, puede decir que,、sí. claro, el vals claro, exacto, y, la, y, la, y la serenata. Si hablamos de Córdoba, yo creo que no podemos dejar de hacer un vals. Hay valses que, vals que son hermosos. n o、sí. eh, Córdoba de antaño. Vos sabés que hay una anécdota con ese tema.、Eh, es una obra que es la primera obra que yo empecé a cantar, cinco、Ajá. años. n o Y vos sabés que.

Yo cierro absolutamente todos los espectáculos con ese tema.、Sí. Y bueno, he, no sé, imagínate vos, lo he hecho mil, dos mil, cinco mil veces a la obra.、Sí. Y vos sabés que no me cansa.、Claro. No solo eso, sino que、eh, me sigue emocionando como la、uh -huh. primera vez. Y la magia que tienen algunas obras, pienso yo, cuando están bien hechas, están bien pálidas, ¿viste? Es como que, es como si tuvieran, vi,、eh, viste, vida propia. Sí, ¿no? claro.

Pasa eso.、Uh -huh. Entonces, bueno, Córdoba se lo puede mirar desde ese, desde ese punto, me parece, y después eh, eh, se, lo, se lo puede mirar lo que es donde tiene su mayor identidad, que es en el norte de Córdoba. ¿No? Digámosle, para el lado. El centro fundamental del norte de Córdoba fue, fue siempre Tulumba. Claro. Pero se abre un poco hacia Dianfunes, hacia todo lo que es el departamento de c h i l e Tulumba.、Uh -huh. Entonces.

Ahí sí resguarda, y bueno, y, y encierra también,、eh, está dentro de donde eligió vivir Don, viste, a t a h u e l p a y Upan, sino en el, el Cerro Colorado.、Claro. s、sí, u l u g a r en el mundo. Claro, claro. porque ellos, en, y toda esa zona es como que ha sabido guardar su folclore, su forma de hacer el gato y su、sí. manera de hacer la chacalera, que es diferente a la manera santiagueña,、Ajá. que tiene que ver con la forma en que.

De una m a n e r a pícara, la, los, los paisanos de ahí bailan.、Sí. La v i t e chacarera.、Eh, y entonces, tiene otra cadencia. Es, es más lenta. Después vamos a hacer alguna más para, para más o menos no, ¿viste, sí, ¿cómo sí. Se llama, ¿viste, graficar eso. Y en eso por ahí tiene que andar dando vueltas ese apego de, del santiagueño a, a la percusión, ¿no? de la mano de, del bombo leguero. Y seguramente eso acelera o, o le da otro río.、Pues、es、sea. como el latido. De, tiene un latido más.

Este, hay más latidos en ese corazón por ahí. Claro, exactamente. Sí, yo pienso también un poco eh, que eh, en un punto también se, han, se, se ha subido tanto el tema de, de los、eh, santiagueños, se, se, se han、eh, abocado tanto a la chacarera, que muchas veces、eh, se dejan seducir demasiado, me parece a mí, por el ritmo.、Mm. El ritmo es, es importante, sí,、claro. pero yo pienso que el contenido también.

Digamos, si, si vamos a hacer las, las vites chacareras solamente para bailarla,、mm. me parece、eh, un problema también, porque está bien, uno tiene que bailar. Pero bueno, si se puede pintar un paisaje, se puede reflexionar, sí,、claro. está bueno también. Y muchas veces las chacareras han entrado en ese derrotero ahora, ¿no? de que es para bailar y, para, y, y, bueno, y, y, se, y, y se han perdido por ahí algunas cosas. ¿no? Está muy bien.

Está muy bien. Es como la música disco de, del folclore, ¿no? e <risa> l chacarera ocupa, ocupa ese sonido de la música disco de, de, de los 70. Nos visita hoy Pablo Lozano, tiempo de noticias en、MM、l M750. Tatiana, ¿cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Feliz día de l o c u t o r Muchas ¿Eh? gracias. En su nombre a todos los compañeros de la M750 y a la、sí. del resto del d í a l la primera locutora, la primera voz matriculada que pasa por esta mesa en un 3 de julio. <risa>

Bien, vale la pena. Este... Yo pensaba que eran, que eran macetas, todos, ¿no? pero había flores a <risa> Vamos a recordar después el día del locutor con un muy buen trabajito de archivo que hemos、eh, extraído de, del cajon, de los cajones de Prohibido Amanecer, donde a p a r e c e Héctor Larrea y Riverito recordando un montón de anécdotas que tienen que ver con ellos. Y en ellos dos, en esos dos históricos.

A todos los demás compañeros. Ahora sí, tiempo de noticias en la DM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora cero, 54 minutos. Humedad 47%, temperatura 14 grados, 8 décimos.

El secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, ratificó el compromiso del gobierno argentino de seguir cumpliendo el cronograma de pagos. De esta manera, se dirigió a los acreedores que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.

La ratificación se produjo luego de que la justicia belga evitara pronunciarse sobre un planteo presentado por bonistas europeos que buscaron anticiparse a los pasos que podría dar la justicia de Estados Unidos en el litigio contra los fondos buitres. Según Consentino, el pronunciamiento de la justicia belga no hace más que demostrar un incremento en la incertidumbre y litigiosidad mundial sobre los pagos de deuda, pero que el gobierno argentino mantiene su compromiso de seguir cumpliendo su cronograma de pagos en tiempo y forma.

Ricardo Echegaray afirmó que la Corte no está para salir a defender intereses particulares. El titular de la AFIP volvió a calificar de impropio al pedido formulado por cinco miembros de la Corte Suprema para que se realice una audiencia para tratar cuestiones del contribuyente y de sus familiares. Además, habló sobre la investigación sobre los ingresos del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Ni Lorenzetti.

Ricardo, ni los hijos, ni el número de q u i d de Lorenzetti, ni el número de q u i d de los hijos está siendo sometido a un proceso de fiscalización o verificación dentro de los procedimientos que normal y habitualmente tiene la f i p a A Lorenzetti le llegó, como a cualquier otro ciudadano que reúne las características propias de los sistemas de inducción, una comunicación manifestándole que, de acuerdo a los parámetros de sus ingresos y a los bienes que posee, está en condiciones, en principio, de evaluar si no tiene que declarar un empleo doméstico.

En el nuevo régimen de empleado de casas particulares. Salvo que un miembro de la corte, por ser miembro de la corte, entienda que tiene que tener un trato privilegiado. Pero bueno, los privilegios chocan con el 16 de la Constitución y acá, frente a las cargas públicas, frente a los impuestos, todos los ciudadanos, desde el presidente de la corte hasta el último contribuyente, son iguales.

Amado Boudou y Juliana Di Tulio l presentaron a los candidatos del Frente para la Victoria en Vicente López. Fue en el acto de presentación de la lista de concejales y consejeros escolares que estará encabezada, según el vicepresidente, por tres jóvenes emergentes del proyecto político que inició Néstor Kirchner cuando refundó la Argentina. Los mismos son Leo Rial, de Peronismo Kirchnerista, Joaquín Noya, de Movimiento Evita, y Malena c h o l a q u i a n de La Cámpora. Aro.

Emmanuel Ginóbili no renovó contrato con San Antonio Spurs. El v a l l e n s e es ahora agente libre en la NBA y se abre la posibilidad de fichar por cualquier franquicia de la competencia en los próximos días. Ginóbili regresará a la Argentina el próximo jueves y brindará una conferencia de prensa en uno de los salones del Aeropuerto Internacional de Ceiza a partir de las 9 y media. Humedad 47%. Temperatura 14 grados, 8 décimos.

Tatiana c u s z n m i s i e t e c i n c u e n t a a v a n z a i e aire, a i r a i e aire, aire, a i aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, aire, a i e a e aire, a e a i aire,

aire <risa> Gustavo Campana empieza de cero y hasta las cuatro en AM siete cincuenta.

Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros 59 minutos, te recuerdo que nos visita Pablo Lozano, está en Buenos Aires con su cuarto trabajo discográfico. Está aquí en Buenos Aires para cantar el próximo 12 de julio, el viernes 12 de julio, en el Teatro Luz y Fuerza. Pablo, ¿cómo era eso para que no se nos pierda de la chacarera en ese, en ese, en ese doble juego entre la santiagueña y la del norte cordobés? ¿Cómo, cómo, cómo es la, la diferencia?

En el sabor de, de una y otra. Bueno, es, es un poquito más lenta. Sí. Es más. tiene como otra cadencia, a ¿no? uh -huh. Por ejemplo, esta es de. de un de creador, viste, contemporáneo. El i c a n o Icano. Que habla sobre el.、Eh, Córdoba, viste, se divide en departamentos. s ¿no? Y él habla sobre el departamento Ischilín.

Quiero volver a mi sierra, pasarme el día por ahí, bañarme por sauce punco y endian funestas r n o c h a s Tarareando entre los churquis hasta San José llegar.

Donde el verde se menos ve y se huele salita. r、ah, ah, ah, ah, ah. Emborracharme en quilino, en macha poder cantar en la quebrada del agua con mi viejo conversar.

Otra, es Otra, es cierto, es cierto, tiene. Es otra cadencia. Es otra、digamos. cadencia,、eh, es, es algo que no es imperceptible, está、claro. clarísimo. está clarísimo. Y, y eso va acompañado de una serie, digamos, de, una serie de, de gestos. Sí, que, que no cortan el aire,、nariz. que lo e n v u e l o acarician. La otra te corta el, lleno, corta lleno el aire. Lleno de toda la, la picardía y la,、mm. y la timidez, inclusive, que tiene la gente allá. Sí.

Bueno, una de, la, de las obras más representativas, sin duda, la hizo Don, don Carlos Di Fulvio, pintando una manera de bailar de, de Doña Domingo、claro. en Campo Afuera. Que bueno, él ahí deja claro. Atrevidamente <risa> lo hemos grabado en el último disco, hicimos una versión ahí, bueno, que yo tenía.、Eh, estamos hablando de, no sé, debe tener mil versiones、eh, de la c h a c a d e r a Otro p r o c i m o Es una maravilla. ¿no?

Otro duda, pros, otro、cara. pros. Sí, sí, y lo tenemos entre nosotros. Sí, claro. Cada, eh, cada, eh, cada vez que puedo, yo, bueno, lo veo, charlo un rato con él. Bueno, sí, los hombres、eh, v i saben t e s mucho. ¿Qué sí, fue no, en, en tu carrera a Córdoba en Otoño? Que es algo como <risa> un, un sinónimo de, de Pablo Lozano, ¿no? Mira, eh, bueno, eh, es una samba para los que no conocen. Es, un, es una samba, bueno, que.

Habla sobre un momento muy ¿viste, particular de Córdoba, que es el otoño.、Eh, hace tanto tiempo que la canto. Yo fui el,、eh, el primer intérprete, digamos, que le hizo a la obra,、sí. que la interpretó. No, no soy el autor ni el ¿viste, compositor, pero、eh, bueno, el autor que es, es un hombre muy, ¿viste, muy viste, reconocido en Córdoba se llama Raúl Montaccini, que ha hecho obras como.

Como ¿viste, Caballero de Ley, por ejemplo, ¿no? ¿Viste? O, o que se conoce más como, como, como Jardín Florido, gran éxito de lo s del Zuquía. ¿eh? Uh -huh. Hizo eso, hizo ¿viste, Cordobés y Talloy, cantor, bueno, tiene varias obras hermosas. ¿eh? Y él un día bueno, ¿viste, me dio la obra, esta samba, y, y, bueno, y yo ¿viste,、eh, empecé a cantarla. Y, intuí algo también en la obra, vos sabés que él me lo dio en un. Yo recuerdo.

En un cassette con 20 canciones más. n o Entonces me dice: m i r a Pablo, yo te d o y Y yo d i m a gente estaba empezando, tenía、sí. 18 años, 19. Estaba empezando lo que se dice. Yo ni siquiera sabía lo que iba a hacer con mi vida.、Sí. Pero quería empezar a, a armar, viste, una carrera. De la mano de Mario Álvarez Quiroga siempre. Claro. Entonces.、Eh, Vos sabés que e me d i c me da él el tema.

Y yo、eh, atrevidamente le digo, yo ya tenía mis vistas convicciones, le digo, mire maestro, le digo, no,、eh, no quiero que haya ningún ¿cómo se llama? Ni compromiso, porque yo sinceramente, digo, yo canto lo que siento y lo que me gusta. Entonces, el tema, le digo, usted me da, el... si no me gusta nada, le digo, yo no, no le voy a interpretar nada de esto, discúlpeme, ¿no? No, no, está bien, me dice el tipo, ¿no? Está bien, dice. Lo que sí me dice, ¿te puedo dar una una, una sugerencia?

Sí, cómo no, le, Hay una samba, dice, que me parece que es hermosa. Sí, co, cómo no, dígame, maestro. Se llama, me dice, Un jardín para mi niño. Te quiero decir que ni siquiera el autor, ¿no?、Eh, de alguna manera supo ver lo que representaba la obra.、Uh -huh. Yo me saqué todo tipo de, de prejuicios,、sí. inclusive este consejo que me había dado,、uh -huh. lo dejé de lado. Y bueno, y, y la única canción que me.

Que me quedó de esas 21 canciones fue esta samba. Que claro, que, que yo sentía que、eh, tenía una ¿viste? melodía muy especial,、uh -huh. con un toque moderno. Que pasa que tiene tres autores la obra:、eh, Raúl, Raúl Montagaccini, con el hijo hicieron la música y parte de la letra también. Pero ellos hicieron fundamentalmente la música. Entonces, el hijo le da ese toque moderno,、claro. como una disonancia. v i s t e、mm.

Y después, la, y la otra pata de la mesa se lo da un hombre con mucho oficio y un verdadero poeta que se llamó Walter Galinde, v i s t e un poeta de ahí que vivió、eh, eh, en m a r i o d San Vicente, en Córdoba. Entonces, bueno, por eso se dio algo fuerte. ¿no? Claro. n o Un tipo con mucho oficio, como, ¿viste?、Eh, como Raúl, eh, muy. Eh,

Muy viste, popular, instintivo totalmente. él No ha、uh -huh. no, no, v i s t estudiado e nada. El hijo que sí estudió, con un toque moderno, que le da, y este eh, eh, este poeta que le da otro vuelo. Sin gracia. e d d todo eso, Y bueno, por eso yo creo que es una obra, ¿viste? viste ¿Cómo se llama? Particular por eso. Y bueno, y le he canto,、eh, he tenido varias etapas, como cualquier amistad que tiene uno. ¿no? <risa> <risa> Primero un enamoramiento, después un.

Una especie de bronca porque、eh, parecía claro, que. No soy e、eh, solo eso, claro. claro que quería escoger、claro. solamente esa s a m b a Claro. Terminaba todo ahí. Pero después, cu、eh, cuando empecé a caminar esto,、eh, me di cuenta de lo importante que es para cualquier intérprete、sí. encontrar un, una obra que lo represente. Claro. Entonces empecé a. Me, me amigué más con la obra y la empecé a valorarla más de nuevo. Sí, y.

Ahora ya estamos bien. <risa> estamos ya. <risa> a la vuelta del camino、sí. volvimos otra vez a.、Sí. Claro, no, no, nos juntamos de nuevo. Es como cualquier、sí. relación. Está muy bien. <risa> qué, qué bárbaro. Porque uno lo ha escuchado esto de, de, de muchos músicos, de, de, de Lito Nevia, por ejemplo, que tenía el tipo que era una máquina de hacer canciones, que lo, lo sigue siendo, pero esencialmente lo fue toda su vida y siempre las tres o cuatro canciones le pedían.

Y el tipo renegaba tanto de eso y renegaba, hasta que un día dijo: Me parece que voy a tener que volver a hacerlas. ¿Por qué no las, por qué no las estoy haciendo? ¿Por qué, ¿Por qué me estoy negando? Y, y, y el tipo dijo: Bueno, todo lo nuevo, pero también,、claro. también lo que está en la memoria de ustedes, que no dejan de ser el motivo por el cual yo estoy arriba del escenario. Así que,、sí. así que está, está muy bien.、Eh,

Si uno hace una, una línea de tiempo, n o del 98 para acá, de la salida de tu primer disco,、eh, tenés mucho escenario, por ahí más d escenario e que, que estudio, como le pasa a muchos, a muchos artistas.、Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que cambió, lo que se enriqueció? Mirás para atrás, escuchás el primer disco. ¿Qué, qué encontrás de, de diferencia con, con este cantor ya este, en, en plena madurez?、Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hay de, de diferente?

Mira, debe haber seguramente, según lo que yo pude ver, ¿no? por ahí lo que debería、eh, opinar son los otros que van a hacer más. Pero、eh, yo veo que seguramente de, debo haber、eh, sumado algunas cosas y, y, ¿por qué no haber viste, restado algunas otras?、Ajá. Yo creo que el artista va restando, obviamente, cuando inevitablemente va perdiendo cierta inocencia.、Mm. Por eso.

Tiene que haber siempre, me parece a mí,、eh, un poco de vergüenza y un poco de eso de ir descubriendo nuevamente todo, ¿viste? Un, un, un viste, porteñazo una vez, esos tangueros, ¿no? Me dijo,、eh, me, me dice, m i r a pibe, me dice,、sí. la vergüenza es, es, es como la billetera, me dice, cuando se pierde no la encontrás nunca más. Me dice. Y eso, viste, es cierto. Yo creo que porque el hecho de hacer tanto esto,

Uno se siente que empieza a ¿viste, dominar ciertas cosas y se siente cancher,、mm. pero entonces, eso yo creo que es lo que resta. Yo apelo, ojalá, ojalá tuviera aquella, eh, aquella, eh, aquella emoción pura que me empujaba a que yo cantara, porque si、sí, no,、mm. ahora muchas veces cuando uno convierte esto, se hace un poco más profesional, de repente.

Uno tiene que generar un dinero por mes porque tiene que pagar el gas, la luz, qué、uh -huh. sé yo. Entonces, uno ya convierte esto, aparte de ser una pasión y todo lo que vos quieras, en el fondo pasa a ser un servicio porque uno firma un contrato y dice tal fecha, a、sí. tal hora debe estar en condiciones para actuar. No, no significa que t e n que e s t a r inspirado, ¿viste? Entender?、Uh -huh. sí, Entonces,、eh, por eso yo creo que se gana en que uno domina un

Poco más esto, sí, el oficio, de, digamos. El oficio, el oficio se gana en poder afinar mejor porque uno va dominando ciertas cosas. Capaz que se pierde otra cosa, por eso uno tiene que tratar de, no, de aferrarse a eso también,、mm. a esa inocencia, a esa emoción, de no perderlo. Eso yo creo que eso se viste, consigue estando relacionado con, con cosas emotivas, ¿no? sí. con cosas que tienen que ver con la misma naturaleza.

La naturaleza, digamos, de las plantas todo y la naturaleza del hombre.、Uh -huh. Cuando uno todavía se asombra y se emociona con el gesto de una persona, yo creo que eso hace que uno esté, esté ¿viste, en s viste, t é e otra sintonía. ¿no? Entonces, pueda de alguna manera、eh, apelar a ese yacimiento de emoción que está, que está siempre v i s、sí. t en nosotros. n o Por eso, bueno,、eh, seguramente eso yo tuve que pelear con un monstruo gigante.

Que se, llama, ¿viste? que se llama timidez.、Mm. Eh, mo, yo soy muy tímido. Te digo, soy porque en la esencia siempre vamos a hacer lo mismo.、Sí. Eh, yo soy tímido. entonces Pero、eh, tuve que aprender a desenvolverme en un escenario. Bueno,、eh, viste, en una radio. Ahora,、mm -hmm. cuando, me, cuando me pongo nervioso,、eh, tartamudeo muy mucho y me, me, me pongo. Y cuando, cuando era chico, era.

Pero muy tartamudo, casi, casi ¿viste? que no podía hablar.、Sí. Y he tratado de ir, bueno, de alguna manera dominando eso. n O v o sea que siempre veo la, la película maravillosa que hicieron los ingleses. Exactamente. La, la película c o m o es el discurso Jaime. El discurso j a i e La、reino. maravilla, eso, ¿viste? Sí, sí, sí. sí no sí, se sí. puede creer. Y yo, como buen tartamudo que soy, y como tipo, de alguna manera que tiene que enfrentar un público,、eh, me doy cuenta que eso es.、Eh, la película está hecha con una.

Digamos, obviamente se nota que esté hecho por un equipo de mucha gente y muy talentoso, ¿no? porque es una maravilla.、Mm. ¿Cómo te trató Buenos Aires en estos días en los que estás llegando con tu trabajo? Esta no deja de ser una Una ciudad que, si bien reconoce nombres y apellidos, ¿no? y, y uno sabe que q u en e algunos este, lugares del Dial tu nombre y tu apellido este, suenan y, y, y mucho. Hablábamos fuera de micrófono sobre.

El rol que cumple la folclórica, que en este caso realmente es la, la gran embajadora en Buenos Aires de, de todos los sonidos de, del país, pero seguimos con esa deuda en, en, en, en las radios de Buenos Aires, en los medios de comunicación de Buenos Aires, en líneas generales, de, de encontrarnos a nosotros mismos. ¿no? Parecería、claro. que el folclore y el tango son los, los que tienen menor cantidad de espacios y parecería que nos sentimos reflejados en espejos que.

Que no son、sí. nuestros, ¿no? ¿Cómo,、sí. ¿Cómo te recibió Buenos Aires con, con tu, tu último disco y hablando de, de lo que va a pasar en, en el Teatro Luz y Fuerza? Lo, bueno, lo,、eh, lo que pasa es que yo estoy muy agradecido, v i s t estoy tremendamente agradecido porque la verdad que, bueno, hemos, hemos andado por muchos lugares. Sinceramente,、eh, yo, bueno, he tenido algunos años viviendo acá.、Ajá. Yo, viste, como yo te viste, comentaba fuera del aire, estuve viviendo seis años acá.

Entonces conocí un poco el ritmo, porque cuando、sí. uno no conoce nada de Buenos Aires es muy jodido, ¿no?、Sí. Porque, bueno, es un ritmo muy diferente al de, al de otras ciudades. Ni quiero pensar de un pueblo, del interior,、uh -huh. ¿no?、Sí. Entonces, bueno, tiene esas cosas que uno piensa que Buenos Aires está contra uno, ¿no? Pero no es así. Yo sé que, bueno, que、eh, acá la gente por ahí tiene, tiene otras urgencias, ¿viste? Pero v o sé s a b que yo tengo grandes amigos acá, che, en Buenos Aires.

Grandes amigos. soy amigo, Por ejemplo,、eh, viste los bustos ahí, de, que estuve viviendo muchos años ahí, viste, en el Bajo Flores.、Uh -huh. eh, gente de 10,、claro. ¿sabe s por qué? Yo veo, es gente muy, viste, acá es toda gente muy, viste, trabajadora.、Eh, no tiene tiempo tampoco, como nosotros, allá que、eh, tenemos tiempo y colgo hasta para decir un chiste, d e t e n e r Son otros tiempos,、sí. viste. Acá la gente yo veo que está muy oprimida,、uh -huh. ¿no?

Obviamente está más que claro que es una ciudad tremendamente contaminada.、Uh -huh. No solamente el aire, que eso es una parte.、Sí. Está contaminada la visual, está contaminada el, digamos, el sonido. El sonido、claro. Porque vos viste lo que es, ¿no? Una propaganda, por la propaganda está en todos lados. Entonces,、uh -huh. eso hace que las mentes trabajen a mil,、sí. que no tengan descanso, ¿viste? ¿Entendés?

Por eso yo creo que acá es donde cumple un rol importante、eh, el arte,、sí. la música,、sí. el, ¿por qué no el folclore? Es、eh, una tregua, ¿no? Una sí, canción es una tregua. Y sí, porque、eh. lo que pasa es que cuando vivimos eh, eh, en esta ciudad, gente que nació acá, escúchame,、sí, claro. se ha acostumbrado a toda una serie de cosas mecánicas y, y artificiales que hacen que haya perdido.

Eh, muchas cosas que van ¿viste? con el instinto de uno,、uh -huh. que no, ya no lo tiene, ¿viste?、Claro. Que, y que en el fondo depende de eso también. ¿entendés? Entonces,、eh, está bueno ¿viste? el folclore y por qué no el arte, porque te acerca a esa cuestión ¿viste? natural,、sí. ¿no? a esa cuestión emotiva, porque vos sabés que vos bien sabés bien que lo único que nos diferencia a nosotros de, de, los,、eh, digamos, de los animales, de los otros animales, digamos, de alguna、uh -huh. forma, a los humanos.

Es que nosotros sabemos que estamos emocionados. Sí, claro. O sea, ellos no saben, ellos son instintos puros, entonces ellos no pueden equivocarse.、Uh -huh. En cambio, no, nosotros sí, porque confundimos esa emoción y eso、sí. con un montón de cosas y ahí ¿viste? metemos la pata y hacemos cualquier cosa. Y nos apasionamos de, y nos apasionamos mal muchas veces. ¿no? Hay una poesía de, de、eh, Rafael y Elpi,、eh, v i Santa t e s Fe de Sino, que musicalizó Carlos Pino.

que Habla sobre el paisano y el tipo dice: Dice tipo, jamás me apuro. Dice el tipo: No me embelezo con la pasión.、Uh -huh. Es una frase que es muy importante porque te hacen montar en esa pasión, viste,、sí. en eso de llegar a ese objetivo y, y, y te hacen embelezar de una manera ¿viste?、Uh -huh. que no logras absolutamente en ningún momento、sí. eso que le llaman paz. ¿viste?、Uh -huh. No, y además te hacen creer que fracasaste.

¡Oh, pucha! q e s o es lo más terrible. Hay una cantidad de. de... No, y y, y pobres que hay muchos que lo hacen creer que son exitosos.、Claro. Bueno, m Que e serie el otro. Está muy bien. Claro, e x Exitoso es el que、no、es sano, exitoso、claro. es el que, el que sigue creciendo mentalmente. El que, el, el, el exitoso es el que no ha dejado. Es, es el que tiene esa, esa cuestión humana adentro. Sí,、claro. el que, el que puede pensar en el otro, que puede compadecerse.

Es el exitoso, exitoso, el que está con la familia, con los amigos. Con,、eh, yo creo que esa、sí. es la persona. A mí ya no me lo venden al éxito con,、mm. de otra manera. Sí, el que logró algún sueño que andaba dando vuelta hace mucho, ¿no? el, que, el que llegó, claro, el que siente que, que, que lo logró. Este, Por supuesto. Pero la palabra. Yo te, te arrancaba con e l fracaso, porque es el fantasma más, más <risas> terrible, porque.

Hablabas vos de la publicidad y la publicidad no deja de ser eso: venderte cuáles son las claves del éxito y tirar un montón de falsas opciones y,、claro. y, y salimos todos disparados. Y si no llegamos a lo que, a lo que el aviso me, me indica que. Te sentí un fracaso. Y es un fracaso: es un fracaso. No l l e v a s t e a un montón de metas en tu vida y, y esas metas en realidad.

Son、sí. artificiales, las, impus las impuso alguien, no estaban, no estaban en tus sueños.、No. Obviamente que no es fácil, por supuesto. No, no, claro, acá se coquetean con muchos Con muchos demonios todo el tiempo ¿no? que nos sí, van sí. llevando de acá para allá. Para colmo, como decía, como decía Armando Tejado Gómez,、sí. en esa obra que musicalizó Horacio Guarani,、eh, dice el tipo: porque muchas veces、eh, yo acá escucho y me dice, no, pero bueno, yo me tomo las v a c a c i o n e después. <risa>

Y, y, y él lo dice claramente: ¿no? dice, de nada sirve que c o r r a n si el incendio va con ellos. <risa>、eh, la, yo creo que la, se puede encontrar algo de paz en Buenos Aires también.、Uh -huh. Simplemente hay que, frenar un, hay que frenarse un poquito, ¿viste?、Eh, y bueno, y ver cómo dejarse de influenciar. De muchas, hay muchas cosas que、eh, prácticamente son gratis, que no te cobran nada. Donata nos dejó una obra maravillosa para que nosotros.

De alguna manera seamos felices、uh -huh. a la manera nuestra, a la manera latinoamericana, a la manera de nuestra tierra, y, y fue gratis, él lo hizo gratis, no, no, no, te, no te cobran nada por eso.、Claro. Entonces, e、eh, e n n d t bueno, empezar como que dice a prestarle atención a eso,、uh -huh. a, esa, a esas obras, esas que dicen cosas que yo creo que son, marav que son maravillosas. ¿no? Sí, sí. sí.、Eh...

Vas a poder escuchar el disco de Pablo Lozano enterito en el mini recital del próximo viernes, cuando le dedicamos, como toda la madrugada de los viernes, al folclore y a la música latinoamericana, nuestras cuatro horas. Pero yo quiero que, que Pablo se despida con algo de lo que va a pasar el próximo 12 de julio, perdón, porque la invitación está hecha: Teatro Luz y Fuerza, muy cerquita de aquí, en el corazón

Del barrio de San Telmo, en un espectáculo donde va a haber mucho presente y también algo de, de su pasado. Va a haber invitados,、eh, algunos de, de, de la talla de, de Álvarez Quiroga, un hombre que, insisto, si vos no lo c o n o c é s a Pablo, tiene tanto que ver con él que realmente vale la pena verlos juntos arriba de un escenario para tratar de, de terminar de entender cómo es, cómo es Pablo Lozano no,、sí. este, y, y, y su música, ¿no?

¿Qué, ¿Qué podemos hacer para irnos? Bueno, desde ya bueno, quería agradecerte a vos. ¿eh? No, por favor. La verdad que vos viste que la madrugada tiene,、eh, tiene esas cosas.、Eh, ¿no? Tiene este encanto.、Eh, como, como que decía Gardner, el, el músculo duerme. Exactamente. Entonces, es como que estamos, estamos relajados, pero、eh, aparte de eso, yo me he sentido muy tranquilo.、Eh, y no tengo ninguna, no, ningún reparo, viste, en de decir que.

Hasta te diría que no se sé, debe decir una de las mejores notas que me han hecho. Pero. En serio, porque. m e he sentido, viste,、eh, totalmente cómodo. Y poder, pudiendo charlar como quien charla con un amigo. Sí, esto se、pai. genera de a dos, ¿no? no hay otra forma, ¿no? Bueno, de a tres, porque tu guitarra. Vamos a sumarla. <risa> vamos a sumarla, vamos a, sumarla、sí. a ella. Bueno, me voy con una obra. Sí.、Eh, que nosotros la hemos grabado con guitarra s eléctrica, batería, con unos locos que se llama La Eléctrica Folclórica de, de Córdoba. s

Pero lo que quise hacer notar con esto es que se puede hablar de una obra que habla sobre la tradición, justamente、Ajá. de Donata y de, y de los hermanos Díaz. Se llama La Alabanza. Y se puede hablar con instrumentos modernos, porque los instrumentos y son eso nada más. Son instrumentos, ya lo dice la palabra.、Ajá. Y están manejados por, ¿viste? por nosotros, por, por los hombres. Así que bueno, me voy con esta hermosa obra que, que se llama La Alabanza.

Alabanza chacarera. Viejo canto de mis pagos, viejo como el salital. Alabanza chacarera, te quiero cantar. A m o y caimán dice el bombo.

Cuando suena ya el malín, i por ahí andaron gallitos tocando el violín. e l Loreto bailó Zamba, el escondido en Beltrán, pa' bailar un buen remedio, ah, í es un chocorral.

トカサラビナマンタでアンデヤマネトンカル、アラバンサチャカレラ、テキヨンカンタ。アスパスマラアラバンサー、カンタルネルケブラチャル、ミモコモシヤマランデンカン e レサー。

y Apolo r parejo, no lo enojes al tierral, poquito cepilla m e l o l a chacarera. Ya va saliendo la luna, brillando en el salitral, engualchando guitarras con su caridad. No c a s a l a vina más para grande.

Alabanza chacarera, te quiero cantar. Pablo Lozano, en la noche más larga del día. Cuando perdió aquel pañuelo de estéril tierra gredosa, sus manos dos mariposas cambiaron de rumbo el vuelo. Argüello quedó en el pueblo y allí junto al río Manso levantó su humilde rancho y entre tacuaras y adobes.

Calienta la ollita pobre de sus sueños desvelados. ¿Cómo le va a donar el huevo? Aquí me tiene paisano. Muchos creen que me divierto cuando ven que ando pescando.

みめな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、s んな、み e な、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、み r a みんな、みんな、みんな、みん p みんな、u んな、みんな、みんな、み t な、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、み e な、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、t んな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みん s み e な、みんな、みんな、

ウィスギュリセスインエスクエラ、ミ mi canoa。e n t r ビ el agua por ロ、no、ロコンビ s パテンブラー、イパコモンミカノア、エントレアゴアポデマス、サガデアイノメディコンタ、ニ r Usted que ha venido。

ウィー

Poeta Que andas el río, tal vez sin mirarle el alma, si quieres probarle el pulso, tantear en la correntada, poeta que vas t e m b l a n d o

Su guitarra enamorada z a m b u l en lo más profundo. ¿Dónde está la raíz del agua? d i s c u p e paisano, tengo que pescar. Venga, si otro día vamos a a r o s i a r Y hable con su amigo el doctor fiscal. a n s i n a no me e c h a también del juncal. a n s i n a no me e c h a también del juncal. a n s i n a no me e c h a también del juncal.

¿Cuál vez soñaste atender sin llamados? Siempre he pensado, y en esto coincido con aquel enorme andaluz Antonio Machado. Atahualpa Yupanqui, 750. Qué importante será no ser importante. Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son.

Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Memoria liberada.

Ahora 29 minutos, ya gastó el nuevo día. Decíamos, día del locutor, 3 de julio. Trajimos del archivo un audio muy particular donde vamos a resumir en dos historias las historias de todos los compañeros que tienen que ver con casi 60 años de la formación de la sal, porque tiene que ver con eso, el 3 de julio como día del locutor, la formación de la Sociedad Argentina de Locutores.

Radio Nacional, La Rea y Riverito, no te lo pierdas, porque a través de la historia de los dos hay centenares de historias. Son las 4 y 5 de la tarde, una vuelta nacional hoy en el Día Mundial de la Radiodifusión. Creo recordar, muchachos, y ustedes me van a ayudar.

Ver, por si yo me olvido de algo, que en los fundamentos de la radiodifusión, los tres elementos fundamentales a atender eran la información, el entretenimiento y la cultura. Exacto. Nadie hubiera pensado en lo que yo hubiera incluido también y los números de la lotería, eh, eh,、eh, Para los números de la lotería que ya son imprescindibles.、Eh,

Por radio y se copió la televisión no, y no deja de tenerlos、no. en pantalla, hoy tenemos una voz especial. La danza, la danza de la fortuna. ¡Quiniera Nacional!

Primer premio, 1594, 1594. Segundo, con presagio de lluvia que se está cumpliendo en capital, 8239, intermitentemente. 2867, el tercero, 6-7. Cuarto, llegaron los hermanos, 4499. Quinto,.

cero 0636. ¡Muy bien! ¡Qué i e Roberto! n ¡Bravo alegría verlos! Yo te escuchaba, Héctor, cuando era chiquitito. Que... <ríe> <risa> Venía de la primaria. Yo... ¿Sí? Yo iba al colegio Balcarce en、eh, Francisco Acuña de Figueroa, entre Guardia Vieja y Humahuaca.、Ah, ¿no? Y escuchaba a Héctor. r g i a s

Pero uno de los tipos más populares、oh. en el en aquel momento. Tre, año 39. ¡No! ¡No!

No se puede creer.、No、se puede... ¿Cómo Pero... le decís al, al director de cámaras de Canal 7? Pero no lo logra. Le digo, sácame alto y con pego. <risa> y no, no lo no hace. Hay... No, no sé Denunciarlo a las más altas autoridades. Pero lo he hecho. Y no, no, no, hay hay caso, no hay caso. Dice, no, milagros, no. ¿Cómo? Hay tanto. <risa> Roberto González Rivero. A quien conocí como Roberto Rivero, hijo. ¡Ah, qué tiempo! Yo estaba embragado.

Sí. Y te escuchaba, no era chiquitito. <risa> <risa>、eh, el chiquitito era vos. Entonces te, te escuchaba, Roberto Rivero, hijo. Después desaparece Roberto Rivero, hijo. Llegó acá, tuve la fortuna de, de, de escuchar los programas tuyos acá, y ya eras Roberto González Rivero. Claro, sí, el, el apellido de la, del viejo y de la vieja, claro.、Sí. Claro, y, en realidad todos preguntaban, hijo de quién.

Y era medio peligrosa la respuesta, v i a t e Y la verdad, es que la gallega no estaba muy contenta con eso, ¿no? No, no. Y bueno, pero.

Está bien. ¿Qué tiempos aquello? s Pero lo que más pegó fue Riverito. Sí. Vos o Riverito para todos. Gracias a ese diminutivo, como que uno disimula la edad. ¿Viste? Porque todo le dice, Carlito, s y se te ocurren todos tipos jóvenes, aunque tengan mil años, ¿no?、Eh, yo se lo debo a Juan Carlos Chiappe, eso. ¿Por qué?、Eh, en el, sí, porque en el año 58, del 54 al 58.

Elda y yo éramos、eh, locutores del radioteatro, en la vieja radio del pueblo, y él、eh, hacía un prólogo antes de cada capítulo, agradeciendo a toda la gente que concurría y le llevaba cosas a los teatros de los barrios, porque el, la compañía salía a todos los barrios. ¿no? Sí. Eh, realizaba una gira capital, gran Buenos Aires, como mucho llegaba a La Plata. n o Y entonces yo decía.

Ya queda con ustedes Juan Carlos Chiape. Y él decía, ¡Gracias, Ribery! ¡Ah! <risa> Una cosa <risa> bárbaro. Y ahí, ahí comenzó, en realidad, lo que, insisto, te reitero, a riesgo de ser redundante, es que、eh, el diminutivo.

Si yo te digo, ahí está, es Tito.、Claro. Es Tito, te hace chiquitito, así. Sí,、claro. También de edad. Sí, sí, sí. ¿Eh? La gente parece que sos joven.、Claro. La gente piensa que, que sos joven. c l a r o No la gente parece. Uno, uno engaña. d i g o una cosa: ¿cuántos años hace que no venías a este edificio?

Mira, vos sabés que mentí. De entrada yo te dije 50 años, pero、eh, a Radio El Mundo, que estaba entonces en Maipú 555, hace 50 años yo hice el último programa con una locutora hermosa mía, que se llamaba Beba Viñón. n a ¡Ah! q u é me chaves! s q u é me chaves,、sí. Riberita! No le vuelvo a verte. No la v o l v p e é ¡Ah!、No

Y este, me quedé c n v i tal los、recuera. fines de semana, a Mar del Plata? Vos sabés que hicimos la locución comercial martes y jueves 22, 30. Beba ni se acuerda. Sí.、Eh, y ni con Astor p i a z o l a El animador era Roberto Miró. Y la locución comercial, Beba y yo. Ala, para、la. telas, te digo porque ya no existe, t e l a s t e b i l i c e e

De t u f i k s a r k i z Sí, Tufix clar... Arquiz. s、si、te, todavía tengo telas de t u f i k s a r k i s que nos regalaban. <risa> bueno, sí, qué extraordinario. Sí, y, y、eh, <risa> Pazol había、eh, venido de estudiar en Francia con Nadia Boulanger.、Sí. Hizo la orquesta de cuerdas. El primer violín era、eh, uno de los mejores ejecutantes que tuvo la Argentina、eh, de tango, que fue el Vino Bardaro.

¿No? A quien y, admiraba Astor con locura. Sí, sí, por cierto. Sí. Y pianista, un hombre a quien yo había conocido con antelación en la、oh, Hawaiian Serenader, que fue Jaime g o s i s El pianista de los Hawaiian Beba、ah, era、mira. el pianista de Piazzola l haciendo tango. o q u e r a el quinteto o no? No, no, la orquesta de、claro. cuerda. La orquesta de cuerda estaba.、Eh, te digo, estaba.

Juan Basayo en el bajo,、sí. que apelo a la memoria. Y Beba dijo:、eh, este, Mirá, yo no puedo seguir, le dijo a la agencia, y entonces yo la traje a mi novia, porque todavía no era mi mujer, a Elda, este, a Elda trabajar、modelo. en u b á i claro.

Ah, m i r a qué tiempo. e n t r a ñ a b l e y querida Elda Moreno. ¿no? Pero vos sabés que yo volví después, sí,、si、yo me había olvidado de este detalle. Quizás porque uno rechaza lo que le resulta ingrato, ¿no?、Uh -huh. Yo estuve en el año 76 este, en Radio Mitre, que estaba aquí un piso、sí. arriba, ¿no? Sí, sí, claro. sí exactamente. Claro, exactamente. Claro, y dos uno, pisos arriba. Un piso. Un nombre poco piola a cargo de la radiodifusión juntó todo acá.

Hizo、claro. un conventillo、sí. y hubo un gran incendio、uh -huh. sí. y murió gente. Sí, sí. sí. sí. sí. qué... por culpa de,、sí. ese, de esa decisión. Qué penosa. Bueno, y te digo, yo así fui el último conductor del Clan del Aire con Juan Carlos Altavista, Orangel y mirá que, que bárbaro los, los tipos que estaban. Y Bernardo Neustad. t Los tres estaban en ese programa. ¿Mario Sánchez estaba?、Todavía? No,、eh, Mario Sánchez había estado el año anterior. Ah, y después me lo en... llevé yo.

Ah, sí,、claro. ahí está. Y, sí. y, y sí. recuerdo cómo terminó el programa, te digo, porque vale la pena contarlo, aunque sea reiterativo.、Sí. Eh, un señor, Capitán a d a m o l i tengo entendido que ya ha desaparecido, este, me llama y me dice así, ¿eh? Con la mano. Venga, venga, venga. ¿Usted es el conductor del programa? Sí, señor. Y me dice, le doy un mes para que lo eduque. ¿Que lo eduque a quién?

Al personaje este que habla tan mal. Se refería a Minguito.、Wow. Le digo, Uy, pero mire,、Dios. si lo educamos, pierde la gracia.、Claro. nosotros <risa>、eh, este, tratamos de hacerle las correcciones para que resulte didáctico. Sí, sí. Pero el hombre no entendía eso y el programa terminó a, a fin de mes. Por no educar a Minguito. Exacto. <risa> <risa> es un problema de mala educación、pues、del programa, hombre. ¿no? Eso fue lo que hizo este, la Armada.

Porque también lo prohibió el ejército, pero por otro motivo. Hacía televisión con Gerardo Sofóvich y el personaje, que era hincha de boca, Minguito no sabía nada de fútbol y era totalmente apolítico. Mirá sí, cómo son las cosas.、Sí. ¿no? Era el personaje, la gente lo había idealizado con el personaje. Entonces,、eh, él hacía、eh, ese, ese personaje que decía, entre pecho y espalda,

No existen más ya las pastillas. No, pero no, vos no, te acordás.、Vale、sí, pastillas b a l a s ¿no? Y él decía entre pecho y espalda, Perón. Perón. Que era, él, él era peronista el, e hincha de boca. Era el claro, personaje.、Claro, claro. e l personaje. n t o n c e s、sí. dijeron, no, este tipo no puede seguir、uh. por, porque trae ese recuerdo. y cómo vivían eso ustedes? Con mucha bronca, a ¿no? n Sí,、eh, Yo fui a a Radio Colonia.

Yo no, no estaba prohibido, él era, ¿no? Y le dije, Pero te Juan. Y ya que sin trabajo por culpa de él. Y, y, sí, en ese aspecto ¿no? sí. Y le digo, Juan,、eh, ¿querés venir a trabajar en, en, en Radio Colonia? Le digo yo que este, si vos conseguís algunos avisadores, él tenía amigos. Y se la rebuscó vendiendo lanchas y consiguiendo algunos avisos de amigos para subsistir. ¿Vendía lanchas? Sí,、eh. sí, vendía. de él le gustaba mucho la náutica.

Ajá, claro.、Y、entonces、no、se í a eso. Sí, sí, se, la, se rebuscó el mango de esa manera. Y fueron a Colonia. Vos te va a parecer mentira, vos sabés que yo. Vendías lancha. No, me emociono terriblemente.、Claro. Pero fue tanta la frustración, tanta la bronca, la bronca、claro. que todavía hoy perdura. Te lo digo, te lo digo casi llorando. Bueno, es un desahogo.

Sí, también, por cierto, porque tesado, también ¿verdad? las cosas malas hay que recordarlas, en todo caso,、sí. para que no se repitan ¿no? en nuestra historia. Mira que hemos señalado gruesos errores de esa época en dos minutos. Sí, claro. Yo te dije, de, no me acuerdo el nombre de la persona que era, no sé si interventor en, en la comisión de radio. ¿Te acuerdas de la comisión de radio? Sí, sí, sí. Y un día、sí. vos me salvaste, que me habían acusado de, de fraude. b u e no te acordás. Cuando yo recién empezaba, un productor me da una frase.

En Radio b o l g r a n o que estaba en a l e c u c h o y posada, y yo la leo inocentemente. Yo no sabía que estaba cometiendo un ilícito. Y me suspendieron. Y me querían quitar la licencia. Y vos estabas en la Sociedad Argentina de Locutores. Sí, señor. Con el turco Alaves. Sí, sí. Y, y, y Vicente Chumilla. Y el otro muchacho.、Eh, Pedro Marengo. Pedro Marengo, tipo. Un es, un extraordinario tipo. Sí, sí, Él y la mujer.、Ya. Vos sabés que de viejo no、sí. recibió de abogado.

Y me dijiste, yo, yo estaba muy mortificado, porque el p u e no tenía nada que ver en definitiva, y fuiste a verme, a, ah no, fui yo a Radio del Pueblo, y me dijiste desde arriba de la escalera, había una escalera, eran casas paquetas que compraba el Estado、sí. para poner las radios, residencias,、sí, sí. a las que ni vos ni yo estábamos acostumbrados, más bien.、Cierto. Entonces me dice desde arriba.

Casaste el peludo de la cola, te arreglamos el fato.、No. Claro, fueron ellos, el gremio. No, no, no puede ser, yo no hablaba así. ¿Eh? Casaste el peludo de la cola, dice. Te arreglamos el fato.、Eh, habían ido y dijeron al tipo: Che, es que se m a c a n o un pibe nuevo, nuevo, nuevo, nuevo, y lo engañó el productor. Díjole esto, claro. Yo tendría que haberme dado cuenta. Pero eso no, no. Me, no me lo habían enseñado en el e a s e r Bueno, pero además.

La, esa comisión de radio, la intervención, para ahorrar dinero, una mala manera de ahorrar dinero, juntó cuatro radios acá. Y la que se quemó fue Antártida, que estaba arriba. Ah, sí, sí, sí, ahora、muchacho. recuerdo. ¿Por、sí. qué? Por, por hacer un conventillo de este hermoso.

Edificio, ¿no? Sí, qué lindo. Después lo que decís de la prohibición de Minguito, también esas cosas hay que recordarlas y hay que decirlas. Sí, para que no se repitan y, y en todo caso, como、eh, la vida es tan vertiginosa, uno pierde la memoria. ¿no? Pierde la memoria, sí. sí. De lo lindo. Nosotros y de la lo、bueno. perdemos por otras razones, que es cumplir años. <risa> <risa> también, sí. Decime una cosa: orquestas. Vos pasaste por la orquesta de Gobi. Sí, en el.

Yo comencé como locutor a los 15 años en el、eh, 47 y en la última radio que estatizó el general Perón, que había estatizado todas las emisoras, Radio Callao, que después fue Libertad y actualmente es del Plata, estaba una audición que iba los días sábados, que se llamaba La Revista de la Música y el Deporte, con Alberto Adam y Juan Carlos Parra, y yo hacía visitos.

Te puedo recordar, el、sí. primero que leí,、sí. ay, yo estoy seguro que vos también te debes acordar del primero, ¿no? Que leíste en algún momento.、Sí. Decía, va a la playa, lléve la malla. Y no te sigo porque la casa existe. Dale, dale, va. Dice, va a la playa, lléve la malla. De Olímpico s p o r t Vicente Cereceto.

Y no, para cortar el número. Y generó el corta. Bárbaro. Bueno,、no、importa, después estuviste con g o b i ¿Cómo te decía Gobbi cuando querías pagar el café?、Eh, no, eso era Martel. Julio Martel fue el que me decía: ¿Qué memoria tenés? ¿Cómo puede ser? Claro,、años. yo no tenía un mango. Y entonces, con Julio Martel, que, que era el famoso cantor de Alfredo de Ángeles,、ah. ¿no es cierto? Toda pinta.

De las locutoras del tiempo de Radio El Mundo este, lo miraban todo así con admiración. Beba Viñola, eh, eh, eh, eh, Rina m o r á n Hortensia Galván. Qué matriarcal. O sea, bueno, y, y entonces y yo en aquel entonces de vez en cuando tomaba un whisky c i t o y tomo agua, ¿no? Pero íbamos, sí, íbamos a una confitería que estaba.

En charcas,、eh, sí, no, n o、no、intenté recordar nada, decía una confitería. Una confitería. A los e f u e r o Bueno, no, no, entonces, no, no, no eh, eh, alguna vez quería pagar, siempre pagaban ellos. Y alguna vez quería pagar, ¿no? Y un día tenía 10 mangos, saco 10 mangos al bolsillo y pongo arriba el mostrador, porque tomamos arriba el mostrador, pongo arriba el mostrador y me hizo así un.

Eh, este, Martel. Sí, Martel, un bolsito con los 10 pesos, me lo tiró a la mitad del salón y me dijo: c ó m p r a t e ropita, <risa> guacho. ¿Eh? Comprate ropita, guacho. <risa> sí. Sí, sí. Riverito, querido, dale un saludo grande a Elda. Gracias, Les gracias. agradezco aquella bienvenida de hace.

40 años, 45, 50.、Sí. La, la, la sensación de familia que me hicieron sentir en Real Pueblo. Bueno, no, Te que lo que quiero que agradecer siempre. Vos siempre fuiste un tipo familiero, así que este, es lo que uno hereda, ¿no? Es cierto. Roberto González Rivero, te digo, Roberto Rivero, hijo. Roberto <risa> González Rivero, Riverito. <risa> este ¡El aplauso es para vos! <risa> Muchas gracias. <risa> Feliz día, compañeros. Feliz día del locutor. Y en estos dos.

Representar las historias de vida y las carreras de tantos y tantos y tantos que tienen que ver con el pasado y con el presente. Imagínate que no hay l u

It's Easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living.

Imagine There's no countries, it isn't hard to do nothing to kill or die for, no religion, too. Imagine all the people.

Dreamer, but I am not the only one. I hope someday you will join us and the world will be as one. Imagine no possessions.

If you can, no need for greed or hunger,、A、brotherhood of man.

I'm a dreamer, I'm not the only one. I hope someday you will join us.

Una hora cuarenta nueve y minutos en esto de estar de aquí para allá apilando sonidos para descubrir o para recordar. Salimos de Pablo Lozano, de su folclore cordobés. Y antes del info, nos topamos con esa versión hermosísima de Imagine de John Lennon de Emil Sandé. Tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750.

Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1, 50 minutos. Humedad 50%, temperatura 14 grados, 2 décimos. El secretario de comunicaciones, Norberto Werner, aseguró que las empresas de celulares pueden invertir en mejoras.

Afirmó que las mismas tienen la rentabilidad y los ingresos para invertir y mejorar la prestación que el mercado local demanda, al tiempo que enfatizó que a partir de la nueva regulación del sector se marcarán pautas y obligaciones que, de no ser cumplidas, terminarán en sanciones. Werner detalló los alcances del nuevo Reglamento de Calidad de las Telecomunicaciones.

Este nuevo reglamento, que en rigor es un reglamento para todos los servicios de telecomunicaciones regulados por la Secretaría de Comunicaciones, esto significa telefonía fija, telefonía móvil y servicios de valor agregado, incluye internet, SMS, etc., consiste en explicitar claramente y actualizar las obligaciones que tienen las operadoras con licencias de telecomunicaciones respecto de la calidad de los servicios. Por un lado, el funcionamiento de la red, por otro lado, otro elemento que es calidad de los servicios que tiene el reglamento.

En relación con la percepción del usuario. En cada intervención pública de la presidenta y del ministro de Planificación Julio De Vido respecto a las telecomunicaciones, se les pidió, se les reclamó, se les exigió más inversiones a las empresas. No es algo que descubrimos ahora. De hecho, el Estado argentino viene invirtiendo en telecomunicaciones. Todas esas inversiones no han sido acompañadas, lamentablemente, en los últimos años por las empresas privadas. Patria Grande. La Unasur calificó como indignante y absurda a la agresión contra Evo Morales.

El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ali Rodríguez Araque, se refirió al impedimento de sobrevuelo del avión presidencial que trasladaba al presidente de Bolivia por espacios aéreos de Portugal, Italia y España, tras sospechas inculcadas por el gobierno de Estados Unidos de que trasladaban al ex agente de la CIA, Edward Snowden. Araque manifestó que recibió la petición del presidente de Ecuador, Rafael Correa, para evaluar esta situación a través de una reunión de emergencia. De afuera.

22 personas murieron por un terremoto en Indonesia. Según fuentes oficiales, miles de casas y edificios fueron destruidos o dañados y las carreteras se encuentran bloqueadas por deslizamientos y escombros. Los servicios de rescate siguen tratando de llegar a algunos de los distritos más afectados. Pelota. El equipo de Messi se impuso al de Neymar en un partido amistoso. Fue por 8 a 6 en el Estadio Nacional de la ciudad de Lima, donde Leo marcó 4 goles.

En el encuentro se destacaron jugadores como Pablo Aymar, Dani Alves, Ezequiel l a v e s s i Javier Mascherano, Julio César y Diego Lugano. Messi y Neymar se fundieron en un abrazo antes de comenzar el partido. Ambos delanteros serán compañeros en el Barcelona a partir de la próxima temporada. Humedad 50%. Temperatura 14 grados, 2 décimos. Tatiana k u s h n i r

750 avanza Derecho a la información. Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás v o s donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. Porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, e n t r a a buenosaires.gov.ar/red b a r r a en Todo Estás v o s o l l a m a al 147.

A la salida de cada info, vamos a comenzar a recorrer las versiones que, a través del tiempo, distintos intérpretes, a través de distintos estilos, algunos absolutamente hasta casi antagónicos,、eh, han grabado. ¿Qué está pasando? o w h a t s g o i n g o n Ese tema tan, tan significativo del soul de, de principios de los 70, que.

Colocar a Marvin g a y e en un lugar distinto. Porque es un Marvin g a y e、eh, muy ligado a, a Vietnam. Son nueve canciones que conforman un álbum absolutamente temático. Y es algo así como a ver, la vida vista a través de un joven que vuelve con toda la decepción a cuestas de Vietnam. Y dice.

q u e está pasando en algún momento? La guerra no es la respuesta para que el amor pueda conquistar al odio. En ese clima aparecen estas nueve, can nueve canciones. Grabada por el sello m o u t o n pero producida por... por Marvin Gaye. Que sabía que quizás, si esto caía en manos de otro productor, no iba a tener la misma suerte. El tipo quiso plantar este documento sobre lo que estaba pasando.

En aquel Estados Unidos de principios de los 70 que olía a tanta muerte. Arrancamos con c i n d y Lauper y su versión ochentosa de ¿Qué está pasando?

¿Qué está pasando? El clásico de Marvin g a y e y la versión de c i n d y Lauper. De cero a cuatro, Gustavo Campana en AM750. En el déjà vu de esta noche, el recuerdo del paso por esta mesa de los integrantes de Octavia.

Rock boliviano, uno de los grupos con mayor trayectoria que todavía sigue sonando, dos décadas arriba del escenario, dos tipos que están de alguna manera marcando el camino, no solamente a un rock boliviano que no encontraba su, su identidad, sino también a esto de la posibilidad concreta de que en algún momento, y esto lo, lo charlamos,、eh, va a aparecer en, en el diálogo.

De esto de la conformación de un rock latinoamericano. ¿no? Así como podemos hablar de, de un rock nacional, de un rock a la brasileña, que tiene tantos condimentos que, que le son absolutamente propios, sonidos、eh, heredados de, de otros ritmos también brasileños, hay un rock chileno, hay un rock mexicano, podremos tener un rock latinoamericano, digamos, con ese rompecabezas, con una ficha de cada uno de esos países, armar el, el paisaje final.

Octavia, rock boliviano en el déjà vu de esta noche.

Mucho rock argentino,、Ajá. obviamente, o b v i a m el n t e e inglés, eh, eh, americano y demás, pero、eh, como tú dices, ¿no? nosotros cuando empezamos, empezamos a, a juntarnos a querer hacer música, éramos estudiantes del Conservatorio Nacional、Ajá. en La Paz, y、eh, la inquietud era hacer un grupo de rock, a pesar que estudiábamos música clásica y todo lo que en un conservatorio te nutre. Pero justo llega s o d o estéreo.

Eh, Miguel Mateos, c h a l i García, Fito Páez, León Gieco y toda la, la gran historia del, de lo mejor del rock argentino. Y,、eh, y en verdad ha sido un impulso para que nosotros nos animemos, porque a pesar de que ustedes tenían mucho más i e tienen mucho más tiempo de historia en el rock, en Bolivia teníamos muy, muy poco que había trascendido. Evidentemente había muchas bandas detrás de nosotros, pero no habían marcado nuestras vidas como bolivianos, como jóvenes bolivianos.

Entonces la inquietud estaba ahí y arrancamos con, con el proyecto con la única ambición de crear música propia.、Uh -huh. Y creo que en ese momento era lo que se debía hacer porque, evidentemente, no había donde reflejarse como, como juventud, como inquietud de, de, de la adolescencia hacia la madurez, como.

Eh, en, en otros países,、sí. y bueno, y, y de a poco vamos, hemos ido haciendo este camino que ha cambiado la, la mentalidad de mucha gente ¿no? en mi país. Si、sí, es una construcción, ¿no? si uno lo va escuchando a ustedes en forma cronológica, es una, es una construcción, la, la misma que tienen todas las bandas que van armando a fuego lento a través del tiempo su propio sonido. Pero yo te, te citaba justamente ese viaje de Soda, porque esencialmente la Argentina que tiene.

Muchas deudas que pagar con, con Latinoamérica, con haberle escapado a su rol continental,、eh, comienza a, a observar de otra manera, sobre todo en el post Malvinas, pero este, fundamentalmente a partir de esa, de esa gira de soda, el hecho de ir a tocar a, a Latinoamérica, a distintos puntos de Latinoamérica, ver que en algunos casos te estaban esperando.

Que en algunos casos te,、eh, te estaban esperando, sabiendo todas tus letras, y empiezan a descubrir、eh, un mundo distinto. Las bandas que habían nacido en los 80. Con, lo, con los hombres y mujeres de los 70, ya había habido intercambio, qué sé yo, había, ya se sabía desde León hasta Charlie, este, bueno, ya, ya había conocimiento de, de lo que pasaba. Pero hay un quiebre con las bandas de los 80, que no son más que los padres del nuevo sonido.

Que, que se da a finales de esa década con ese viaje de Soda, porque Soda descubre, abrió las puertas para que después todos los demás vayan y digan: bueno, acá estamos, este, qué sé yo, venimos a pagar una, una vieja deuda con esto de darle la espalda al continente, que es,、eh, no quiero involucrar al país, tiene mucho más que ver con Buenos Aires por ahí que con, que con el resto de la Argentina, esto de no, no darle bola a sus raíces, pero.

Eh, me parece que, bueno, como las bandas, la mayoría partía desde acá, aunque viniera desde el interior, el desembarco en Buenos Aires era fundamental、mm. para después salir. Buenos Aires te impregnaba de, de todo lo bueno y de todo lo malo. Así que por eso lo de Soda fue tan, fue, fue tan, tan, tan importante.

e n い o n t r a r m e en 見え mirada solo una vez el miedo y e に m i ないように見えないように見えないように見えないように見えないように見えないように見えないように見えないように見えないように a t i r ように見えないように見えないように見えないように見えないように見えないように o えない e うに見えないよ e に見えないように

テレビは全てので終わ

So l o it's t i m e

El f u e g o va fluyendo y ya no puedo contener este v o l c á n Se multiplica, las v e l a s van cayendo y yo te pido que te...

¿Qué le canta hoy、eh, Octavia? Si tenemos en cuenta que el rock nace como contracultura, nace a pararse frente al qué sé yo, el establishment, al poder, a, a, gritarle, a gritarle sus cosas, a, a intentar documentar su tiempo. ¿Hoy a qué le canta Octavia? En la Bolivia del presente, por、eh, supuesto. Creo que nosotros siempre hemos tratado de ver.

Las cosas desde un punto individual. Si algo estaba pasando socialmente, queríamos、eh, verlo desde el individuo. Como、eh, este individuo que se levanta a la mañana y que tiene un día normal, ¿cómo le llega y cómo le afecta determinada cosa? O sea, hablábamos de una cosa social sin mencionarlo en específico. n o、sí. Era como, como se sentía el ser humano. Y creo que ese ha sido, digamos,、eh, esa ha sido, digamos, esa ha sido la mentalidad de la mayoría de nuestras canciones, salvo algunas que atacamos específicamente una cuestión

Que, que nos molestaba mucho que queríamos denunciarla. n o、eh, Creo que、eh, en, ese, en ese contexto seguimos experimentando de la misma manera o seguimos hablando de, de la misma manera,、eh, pero con las cosas que están pasando hoy en día en Bolivia, los, los cambios por los que está sufriendo o pasando nuestra,、eh, nuestra República-Estado, nuestro.

Nuestra política, nuestra manera de vivir actualmente. Creo que todas esas cosas、eh, están inmersas en, en cada canción, así estas no sean mencionadas explícitamente.、Sí. ¿Cómo lo recibe Buenos、sí. Aires cada vez que vienen? Muy bien, muy bien. Y esta es la visita, como por sexto, séptimo año consecutivo que venimos, y cada vez más sorprendidos porque sí toma tiempo la evolución en, en cada lugar.

Y ahora, más que nunca en esta visita, estamos viendo quizá muchos frutos de lo que se ha venido planteando como grupo.、Eh, nos sentimos ya casi en casa, ¿no?、Uh -huh. es, es muy lindo venir acá y tener tantos amigos,、eh, la gente que siempre nos ha apoyado desde el principio y el ver la repercusión del trabajo que uno va haciendo. Obviamente, nosotros tenemos una gran base de, de gente que nos sigue, que es boliviana y que vive acá y trabaja、América? acá. Sí, sí.

Pero también se ha construido alrededor de, de, de, de, de querer entrar al mercado argentino, ¿no? a darse a conocer y ganarse el respeto. Creo que no hay mejor forma de hacerlo que en un escenario、uh -huh. como lo hemos hecho todos estos años. Hay un, un rock, este, bueno, que nosotros lo llamamos rock nacional, es, una, es un formato donde entran muchas cosas, muchas variantes.

Hay un rock boliviano, hay un rock brasileño, hay un rock latinoamericano, hay un rock que tenga que ver con la cosa continental, se parecen,、eh, son hijos de la misma madre. Podemos hablar de una cosa continental cuando nos juntamos y qué sé yo, hay un grupo venezolano, un grupo colombiano, un grupo brasileño, o cada uno、eh, simboliza un rock muy regionalizado, muy fuerte en lo de él y no, no tenemos puntos de contacto.

Este, a nivel continental, ¿hay un rock sin fronteras en, en el sur? Bueno, la música no tiene fronteras no. ni idiomas, pero creo que cada quien le da su, su sazón particular. Es decir, en el caso de Octavia, son los, la mezcla con instrumentos nativos, que no es que lo hace、eh, una postal d e mi país, sino creo que, el, es lo que lo único que hacemos es reflejar lo que nosotros vivimos a diario. Entonces, eso sientes cuando escuchas un rock.

Argentino, chileno, peruano y demás. Y cada quien, en vez de quererse parecer cada vez más a los occidentales, a Europa, a、sí, Estados sí. Unidos, busca su propia identidad. Y eso es increíble porque hemos tenido lindas experiencias de tocar con muy buenas bandas, quizás las más representativas de cada su país,、eh, como Café Tacuba.、Claro.

Este, atorciopelados、eh, y gente que tiene mucha trayectoria, y puedes darte cuenta que ellos también están buscando una identidad propia, utilizan un lenguaje que nos hacen común, que es el rock.、Sí. Pero cada quien le pinta、eh, el color de, sus, de su bandera, y creo que eso es alucinante.、Uh -huh. Lo cual muestra que hay un interés muy grande en que、eh, cada quien se vaya dando a conocer、eh, sí, en、sí. toda la. Sería falta una NTV del sur, ¿no? Una cosa así. <risa>

とう一度。

ああ。

¿Qué es hoy hacer rock en Bolivia? ¿Cómo es la escena del rock boliviano hoy?、Eh, bueno, desde el tiempo en que nosotros estuvimos lanzando todas las cosas y partiendo de, de, de crear una escena que no, no había, no existía, a este tiempo yo creo que han mejorado muchísimo y hay espacios donde tocar, la gente consume mucho rock en Bolivia.

En español y además del rock que se está haciendo en, en Bolivia, los grupos tienen muchas y, y mejores oportunidades para poder、eh, transmitir su música. Creo que ha mejorado muchísimo, pero sigue siendo un mercado pequeño si lo comparamos, por ejemplo, con el f o l c l o r e que es mucho más grande en Bolivia. Entonces,、eh, ahora lo que se trata es de hacer、eh, mucho más fuerte y de sustentar.、Eh,

Esa, esa costumbre en, en las bandas jóvenes n o de, de, de, de creer en su producto y de, de hacerlo crecer, de no volver a ese, a ese、eh, um, no sé cómo llamarlo, si es bueno o malo, pero a nosotros no nos gusta porque hemos venido de una historia de luchar por eliminar los covers y hacer tu música、claro. propia. n o Entonces,、eh, de pronto está surgiendo como una moda de, de volver a hacer covers y, y esas cosas nos,、eh, nos están no enfrentando, pero nos están mostrando.

Que la cosa puede volver hacia atrás. Y yo creo que ahora de lo que se trata, y hay muchas bandas que, que lo están haciendo, es de fortalecer este movimiento ¿no? que ya ha crecido y se está haciendo cada vez más fuerte.、Sí. Se ve también en, en, en los videos de, de Octavia、eh, algo muy interesante, ¿no? eh, porque por ahí se logra el caso de los anime japoneses.

Donde los tipos no tienen los ojos rasgados y son todos con los ojos así redondos. ¿De dónde hay un japonés acá? Bueno, es un producto de exportación, un forexport que camina por el mundo, hecho por japoneses, muy bueno, muy malo, cada uno, pero donde no e s ojos rasgados. Y ustedes en, en sus videos trabajan mucho el tema del paisaje local, como diciendo, bueno, de acá somos. Fue una c o s a que nosotros、eh, en un principio decíamos, quizá sin saberlo, o ¿no? n intuitivamente.

O parte de nuestra cultura, que se mezclaba ahí con la música rock pop que hacíamos、sí. eh, en un principio. Fue hasta que un productor extranjero vino a hacer un disco con nosotros, con una、eh, empresa grande, y nos dijo: Ustedes se dan cuenta que los s í r i o s melódicos y las cosas que hacen son más de su tierra que, que del rock pop. Es como si ustedes le pusieran un aire、claro. propio de su tierra.、Totalmente. Y nosotros no lo habíamos percibido hasta ese entonces. Y,

Eh, viendo y trabajando en este nuevo proyecto que era un, un disco para una empresa transnacional, este, empezamos a hacerlo ya conscientemente y viendo la posibilidad de una idea que en un principio no nos gustaba, no queríamos hacer folk rock,、uh -huh. ¿no? lo que nosotros queríamos hacer era rock pop y lo seguimos haciendo, creo. Pero era interesante esto de, de poder、eh, darle una identidad o una pertenencia a, a tu tierra y con las cosas que tú.

Eh, Podrías decir, y, y musicalmente y rítmicamente muchas cosas funcionaron y muchas cosas eran interesantes de, de, de experimentar, porque hemos utilizado instrumentos como tal, ritmos como tal, pero también hemos utilizado secuencias, o sea, samplers de grabaciones、eh, autóctonas y las hemos mezclado,、eh, tratando siempre de, de, de no desvirtuar la cosa, de no faltarle el respeto a una u otra.

Eh, corriente musical,、eh, simplemente tratando de no forzar las cosas y que suenen y que fluyan. n o、sí. eh, Creo que ahí también nosotros hemos ido,、eh, como tú decías,、eh, descubriendo y, y haciendo nuestro propio sonido. o ¿no? n、uh -huh. y, y estas cosas creo que, que nos han gustado tanto que desde aquella época hasta ahora las seguimos experimentando y seguimos inventando las cosas que no estamos inventando la pólvora, digamos.、Sí.

Pero sí, sí nos gusta、eh, experimentar mucho, y, y ahora lo estamos haciendo porque estamos en proceso de, de composición de un disco que va a salir, me imagino que en septiembre, y nos hemos tomado un tiempo largo para, para poder、eh, experimentar y hacer cosas que, que de repente no habíamos hecho antes, y,、uh -huh. es, y es una cosa que es difícil de.

De decir, pero siguen apareciendo cosas que, que, nos, que nos fascinan y nos encantan poder experimentar. ¿no? Sí, a mí me pasó, lo, lo, lo reitero, el tema de escuchar el sonido de los vientos que ustedes meten y que son tan, este, tan propios,、eh, nos llevó a la comparación de cuando algunos grupos a principios de los 70 en la Argentina a empezaban a utilizar giros de l bandoneón.

Y uy, uy, era como una traición, pero esa traición se veía、eh, en fuego cruzado:、eh, los dos,、claro. el tanguero y el rockero, los dos entendían que es esto.、Eh, y sin embargo, con el tiempo, y pasó, pasó un tiempo largo, todo eso se fue asumiendo como propio: como que、eh, no sé, es como que todos partimos del mismo lugar y todos llevamos una mochila con un montón de, de herencias.

Que tienen que ver con nosotros mismos y ponerlas en una partitura es no sé, es, es parte de, de la realidad del músico. No importa de dónde vengas, e r á s bienvenido.

ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめ s なさい。ごめんなさい。ごめんなさい。

No importa en qué lengua hables, serás entendido No importa si vienes, solo traes compañía Lo que importa es que por fin estás aquí Porque aquí el cielo está abierto Porque aquí los brazos e s t á n b i e n Porque aquí no hay más fronteras

e s t ンオン e ン r ンオ s tuya y mía オンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオン i ンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオンオ

No importa e あ c o l o と que、er no si、v い a s きに、私はあなたのことを知っているときに、私はあなたのことを知っているときに、私はあなたのことを知っているときに、私 o q u た importa es que por fin estás aquí. No importa el color que tengas, ことを知っているときに、私はあなたのことを知っているときに、私はあなたのことを知っているときに、私は i なた

しかし、私たちはあなたのことを知っているときに、あなたはあなたの o といきに、あなたはあなのことているときに、なたなたはあなはあなたはあなたはあなたはなたなたはあなはあなたはあなたはあなたはなたなたはあなはあなたなたはあなたはあなたはあたはあなたはあな

A eso nos hemos dedicado estos últimos 20 años de nuestras vidas, no simplemente buscando、eh, fama y fortuna, porque creo que este proyecto va más allá de una ambición que va más allá de, de, de trivialidades, digamos, ¿no?、Uh -huh. Y、eh, te das sorpresas muy gratas de vez en cuando. Cada vez que venimos acá, es, nos pasa ello, cuando viajamos a lugares tan lejanos como España,

O e s t a d o s Unidos tenemos también ese tipo de recibimiento. Entonces, d i c e son que s cosas que te llenan realmente como músico. Eh, eh, todas tus metas están muy bien clara, claramente definidas y logradas ahora. ¿no? Uh -huh. eh, ahí está, ¿cómo se escucha Europa cuando ustedes suben al escenario? q u é es lo que... La verdad es que sentimos una misma、eh, emoción、uh -huh. que cada vez que visitamos un país nuevo, porque hay gente que está esperándote, ansiosa de verte.

Y es impresionante, p e r o nosotros nunca pensamos que iba a ser así, que íbamos a tener esa facilidad de llegar, pero la música tiene esa magia, ¿no?

Es、eh, vivir en, en la Bolivia del presente, porque yo imaginaba en el momento que ustedes ya, ya, ya son un grupo consagrado, por ahí les tocó, como nos tocó a nosotros en la década de 90, algún presidente que apenas sabía hablar castellano, ¿no? como les tocó a ustedes, este, en el caso nuestro hablaban castellano, pero pensaban en inglés,、eh, hasta que.

Entramos en un siglo XXI donde algunas cosas cambian y, y, y, en algunos casos, con bastante profundidad, más allá de errores, de aciertos. Hay un nuevo paradigma que nos hace parecer más a, a lo que soñamos en algún otro momento del siglo XX. Bueno, ¿cómo es hoy esa, esa Bolivia tan, tan, tan particular que va de un presidente que apenas s a b í a hablar castellano a uno que viene de la raíz, bien, bien, bien de la raíz de, de, de su pueblo?

Bueno, estamos en un pleno proceso de cambio, pero se, hay síntomas de, de cosas positivas,、eh, obviamente de negativas también, porque es、eh, un país que se dio completamente. Bolivia es un país que dio vuelta completamente a, a las cosas,、sí. a, al propio Estado, ya no es un Estado, ya no es una república, ahora es un Estado, un cúmulo de culturas, se les da cabida a todos. En ese sentido, sí.

Sí, hay muchos cambios. Particularmente nosotros, como digamos, clase media que, a la que pertenecemos en Bolivia, no hemos sentido tan fuerte ese cambio, pero para los que estaban arriba antes,、uh -huh. sí es un cambio dramático. Y, y sí hay una, una lucha constante por、sí. querer recuperar espacios, ¿no? pero、uh -huh. eso está, está bien difícil porque ahora los de abajo.

Están asumiendo un poder que quizá, ojalá, no les queda demasiado grande. Y eso se sabrá en el tiempo, porque、sí. ahora estamos a, a, en el principio, en los primeros años de ese cambio.、Uh -huh. Y viendo desde un punto de vista、eh, analítico, nos falta como unos 15 o 20 años como mínimo para saber、sí. qué es lo que pasó en estos、uh -huh. últimos cinco años. ¿no?

En el déjà vu de esta noche, el recuerdo de Octavia. Barrios: Palermo. Palermo. Grande Hollywood, Soho, Chico, Cosmopolita, edificios, galerías, Zoo, Shopping, Diseño, Moda, Puente, Inundaciones, Burro, Exposiciones, Avenida, Empedrado, Rico, Pobre, Tren, Colectivo, Sub t e Tranvía, Plazas, Parque, Planetario, Lago. En sus 717 manzanas, Palermo tiene calles.

Se conoce como Villa f r o i d o Palermo Sensible, ya que es el lugar en boga para instalar consultorios psicológicos. Palermo, Palermo. sus lugares, sus personajes, sus misterios. Barrios en 750. Riverito, t i v o a Riverito e l 8. Vamos con el track 8, con、eh, un nuevo adelanto de The Doors que se van a hacer cargo.

De la última media hora del programa de hoy. ¿Y por qué? Porque se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Jim Morrison.

House Blues de Jim Morrison por The Doors. Un nuevo aniversario de la muerte de Jim Morrison. Un día como hoy, pero del año 1971, será la excusa para dejar el programa en manos de The Doors cuando nos queden media hora. Campanadas en la noche. Prohibido amanecer. Campanas en la noche.

Gustavo Campana de 0 a 4 en AM750. Esperan, esperan q u a r e n t a y s i e t e mi n u t o s ya gastó el nuevo día, este tres de julio de dos mil trece. Según el pronóstico extendido, tendremos lluvias el jueves, después.

Hay posibilidades muy leves para el día viernes y nada más, no más paraguas en capital y alrededores.

Dos Hora s cincuenta minutos. Tiempo de noticias en AM, siete cincuenta. Pasó Sheryl Kraut, mi error favorito. Y cincuenta en siete cincuenta. Argentina avanza, derecho a la información. Hora dos, cincuenta minutos. Humedad cincuenta por ciento, temperatura catorce grados, dos décimos.

Cristina Fernández de Kirchner calificó como humillante a la situación vivida por Evo Morales. A través de su cuenta personal en la red social Twitter, la presidenta anunció que habló con su par boliviano, quien permanecía varado en Viena luego de que Portugal y Francia negaran autorización para que el avión que lo traía de regreso desde Moscú surcara sus espacios aéreos. La mandataria adelantó que el presidente peruano Ollanta Humala convocará una reunión urgente de la UNASUR.

Distintos representantes de países latinoamericanos mostraron un fuerte rechazo a las medidas contramorales. La Cámara de Diputados buscará convertir en ley el proyecto sobre el registro de datos genéticos vinculados a delitos sexuales. El proyecto será incluido en la sesión ordinaria prevista para este miércoles al mediodía y en la que no se prevén amplios debates debido a que se llega con un temario acordado por todos los bloques.

La presidenta de la ONG Ayuda a Víctimas de Violación, María Elena Leusi, expresó que esta es una iniciativa preventiva porque una víctima podrá dejar inmediatamente una muestra de ADN del violador para que ese hombre sea capturado rápidamente y para que no siga violando. El registro contará con una sección específica para almacenar muestras obtenidas en la escena de un crimen sin condenados a los efectos de anticipar futuros progresos de esa u otras investigaciones. De afuera.

El presidente de Egipto afirmó que no renunciará y le ofreció a la oposición un gobierno de unidad nacional. En un discurso a la Nación, televisado cerca de la medianoche, Mohamed Mursi acusó a remanentes del antiguo régimen de estar detrás de la ola de protestas y violencia callejera iniciada en los últimos días, que volvió a derivar en más enfrentamientos con al menos siete muertos y casi 150 heridos.

El mandatario expresó que se elaboró una iniciativa para hablar con la oposición, formar un nuevo gobierno de unidad y acelerar las leyes electorales para celebrar comicios parlamentarios en seis meses.、Raquita. Juan Martín del Potro se enfrentará a David Ferrer por los cuartos de final en Wimbledon. El tandilense llega con problemas en la rodilla izquierda por una hiperextensión en su partido de tercera ronda.

A continuación de Del Potro ante Ferrer, el local Andy m u r r a y intentará pasar a la semifinal cuando choque ante el español Fernando Verdasco. Humedad 50%. Temperatura 14 grados, dos décimos. Tatiana k u s h n i r 7.50 Avanzanza. Derecho a la información.

A la salida de cada info, hoy estamos con versiones de ¿Qué está pasando? El clasicazo de Marvin Gabe. Vamos a la versión de Willy Crook.

¿Qué está pasando, Willy c r o c i l i a n a c a l a b r o e s Iliana c a l a b r o buena o mala? Mala, muy mala. Si c a l a b r o dice toda su verdad, se arma un descalabro, oh, oh. Más o menos.

Ser t este n t a a d e año para ir a participar en Soñando por Lavar? No hay salida. Tengo que caer en pánico. Sí, definitivamente. c a m p a n a de pánico. Preguntas y respuestas en 750. Seguimos seleccionando proyectos e ideas novedosas para fomentar el desarrollo tecnológico del país.

Participa de la novena edición del Concurso Nacional de Innovaciones Innovar 2013, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. a c é r c a t e con una propuesta que pueda mejorar la vida de los argentinos y que se destaque por su diseño, tecnología y originalidad. f o r m a parte del catálogo de productos e ideas novedosas más grande de la Argentina.

Los proyectos seleccionados formarán parte de la exposición Innovar 2013. Se otorgarán premios por más de 950 mil pesos distribuidos en distintas categorías. Producto innovador, investigación aplicada e innovación en la universidad. Entra en www.innovar.gov.ar y anotate. La inscripción cierra el 30 de julio. www.mincit.gov.ar Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación.

Tres son. Tres. Son las tres en la ciudad de Buenos Aires. 750, Radio AM. De la Sociedad Gustavo Eymon, d Sebastián Schwarman. Cuentos para no amanecer.

Un acreedor a a la vuelta de la esquina, de Eamon Ross. Me llamó exaltado. Sospeché que se comunicaba nuevamente para hablar de su divorcio. Sonó a invento cuando me lo contaba, pero ¿quién dice que lo de Pascual no haya sido cierto? Dijo que era yo el primero en enterarme del asunto y, con temor a verse ridiculizado, confió en mí para que no lo comentara entre los nuestros.

Pascual Damón, periodista deportivo, siempre fue un inspirador de adjetivos y centros de comentarios adversos. Más de una vez me confesó sentirse incomprendido. Resulta que en cada año v i s i esto aprovecha para poner sus cosas en la balanza, algo que tal vez la mayoría haga el día de su cumpleaños, o los 31 de diciembre, como es en mi caso. En realidad, lo de él, según me contó ese día, funciona a través de ciclos.

Para ser más tolerante consigo mismo en lugar de exigirse año a año, analiza lo que hizo y lo que le queda por hacer, adjuntando una columna discriminada del debe que se va ampliando cada cuatro años con los sueños sin cumplir, aquellos imposibles ya de realizar. Es decir, un balance personal entre objetivos alcanzados y asuntos sin resolver.

Ese día no se quiso molestar, como en otras tantas oportunidades, en movilizarse hasta encontrar un nuevo café o bar. Digo nuevo, como puede ser para Pascual la Giralda de Avenida Corrientes, por ejemplo. Nuevo me refiero a todo aquel que él visite por primera vez. La Giralda queda pendiente, tal vez en cuatro años, dijo y comenzó su relato. Tomé la agenda y salí a caminar por el barrio. El de la esquina de Darwin me pareció bien.

Años atrás, en realidad, toda mi vida lo veía como cualquier bar de mala muerte, atrapado en una desidia dominante. De esos húmedos que huelen a meo de gato y cigarrillos negros de viejos imparciales o particulares t r e i n t Aquella a vez logró atraparme, quizá invitándome a sus últimos días, o tal vez fui yo el que se haya brindado, compadeciendo su estilo en extinción, como un dejo de tristeza. Al fin y al cabo, para mí no dejaba de ser nuevo, aunque lo haya visto desde chiquitito.

Ya que en esa oportunidad entraba por primera y última vez. Se acomodó en una de las mesas que daban a la ventana. Lo imaginé sentado junto a una de esas enormes con vidrio que se desliza hacia arriba, como en el tren. Ventanas que nos dejan de codo al exterior y en este caso le permitiría respirar el aire de la calle, con la mezcla de grasa hervida proveniente del SubTV, e sobrevolando la densa atmósfera urbana de febrero.

Apoyó el último sorbo del café quemado sobre la mesa cuando una penumbra opacó el blanco de las hojas de su agenda. Era un tipo de aspecto físico temible que se acercaba hacia mí. Para esos casos aprendí a mirar entre ceja y ceja, contaba mientras me clavaba a sus pupilas, a fin de no inhibirme ante semejante adversario. Soy el cobrador, se presentó, y respiré aliviado, expresó adentrándose al hecho en cuestión.

Bueno, son dos cafés, le respondió de inmediato. No me entiende, soy el acreedor de deudas personales. Entonces se equivocó de persona. No, no, con ustedes el asunto, señor. Yo le reiteré que estaba equivocado, pero el gigante acreedor insistió. Le recalqué que jamás había solicitado un préstamo personal, que eso de estar en deuda con alguien no es de mi agrado, y vos lo s a b e s muy bien, dirigiéndose a mí con el índice.

Y que por eso mismo jamás me atreví a contar con el macabro poder de una tarjeta de crédito. El supuesto acreedor aseguró que él era la persona que buscaba, y al parecer lo comprobó justificándose al relatarle uno por uno los sueños de su larga lista del debe. -Un brujo le respondí mientras Pascual me cayó con un lapidario no seas bestia, animal, e si los brujos no existen. Ah, ¿no? - ¿Y López Rega?

Esa es otra historia. Ok, pero ¿qué probaba eso? Yo te puedo decir que no se te dio lo de la primera en Atlanta, ni sos periodista de un gran multimedio o en algún diario importante, y no soy ni cobrador, ni un apriete, ni brujo. Insistí ante el fastidio por comprender su relato. Me tiró un par de casos anteriores como ejemplo: el de un arquitecto frustrado que se recibió de ingeniero civil.

Y respetuosamente interrumpí el relato. ¿Pero qué va a deudar ese si lo que hizo es una superación? En alusión al dicho popular que indica que todo arquitecto es un tipo que no tuvo los huevos suficientes para ser ingeniero civil, pero muy macho para decorador de interiores. ¡Qué poco sensible, viejo! El tipo sentía una deuda con el diseño, con la creatividad, que el acreedor se lo había hecho saber. ¿Y con qué paga ese?

Como es aficionado al fútbol y juega a torneos de papi, intenta ser creador de las mejores jugadas de su equipo sin permitirse una de más. No gambetea rivales y la juega de primera, tirando paredes. Me lo decís para que el domingo no me la morfe. ¿Sos ingeniero civil? No, respondí quedándome en el molde, aunque creí estar involucrado. Otro caso, el de un artista plástico frustrado que paga con un puesto en Plaza Francia.

¿Entonces no existen los artesanos por vocación sino por frustración? Se explayó con una sonrisa y recordó a un humorista que labura de reidor y a otro de los tantos futbolistas frustrados que sobran en la vida. -Seguro que es periodista deportivo ironicé tirándole un dardo. -Cállate, boludo. -Ah, eras vos. -No, enfermo.

Sentenció amagándome un cross de derecha y continuó el relato de su diálogo con el acreedor. Ahí nomás me confesó que en ese caso se había equivocado, porque como periodista deportivo, el tipo era un crítico malintencionado, un resentido con opinión injuriosa. Entonces le pregunté si no debería pagar alguna condena. Trato de no cobrar con el sufrimiento. Lo mío no es pasar factura ni castigar, me respondió agregando que ya no rinde cuentas con él.

Apenando, según Pascual, el rostro para finalmente alzar la vista y señalar con la mirada al Todopoderoso. ¿Y entonces cómo pagaría yo? Le preguntó Pascual, a lo que el gigante acreedor le aconsejó que escribiera un libro, que de ese modo saldaba su deuda y cumpliría en buena ley con su vida. ¿Entonces eso del hijo, el árbol y el libro es una ley? Pregunté yo. No, me contó que en realidad es también parte de un pago.

¿De qué? De la eternidad. Me respondió Pascual y alzó las cejas buscando mi conclusión con su hecho fantástico, que para mí no dejaba de ser otra de sus creativas historias. Gesticulé asintiendo con la cabeza y le pregunté si le había pedido el número de teléfono. Nunca está de más tenerlo, pensé. ¡No seas idiota! me sacudió y advirtió.

A veces viste traje de inversor, supongo cuando depositan la confianza en vos. E hizo una pausa. Eterna. Tratando de hacer memoria en busca de algún momento de gloria. d e Eamon Rocks. Un acreedor a a la vuelta de la esquina.

Largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Hoy en Sociedades Perfectas 2 con James Taylor como protagonista. Man to Man. Acompañando a Johnny Mitchell.

James Taylor por dos en Sociedades Perfectas. Primero acompañando a Johnny Mitchell en Man to Man. Y después haciendo una gran versión de Aquí llega el sol, versionando a Harrison y a los Beatles con el violonchelo de Yo-Yo Ma.

Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun.

Here comes the sun, I say, it's alright. l Little darling, smiles return i n to their faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, I say.

It's all right. Sun, sun, sun, sun, here he comes. Sun, sun, sun, sun, here he comes. Oh, sun, sun.

Little darlin', g f e e l the ice, slowly m e l t i n g Little darlin', g seems like years since it's been clear. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. l

o い、en Sociedades Perfectas、James Taylor por dos.

Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las cuatro. Prohibido amanecer. En AM 750. Resulta que. Esto de la estatua de Colón. Ha motivado.

Absurdas discusiones que realmente a esta altura del partido son absolutamente innecesarias. Le sobran al presente porque ya la historia se encargó de cerrarlas. Pero sin embargo, hay gente aquí, allá y en todas partes que sigue defendiendo lo indefendible. Y nos pareció realmente enriquecedor para.

La supuesta polémica que, que, que navega alrededor de esta historia, poner otra vez en el aire algo que hicimos con Funes el Memorioso en su primera temporada, cuando hablamos de la conquista de América. Y en un momento del programa hicimos como una suerte de enfrentamiento a la distancia entre un programa contemporáneo de la cadena Cope española, Las grandes mentiras de la historia, y un audio

Del año 88, Radio Splendid, Ariel Delgado, programa Protagonistas, donde Ariel, con toda su su impronta, impronta que, que tenía que ver con el envase y con el contenido de cada una de las cosas que hacía, va a hablar sin pelos en la lengua de la conquista. Al otro lado del Atlántico,

Dos gallegos van a contarte que todo lo que te dijeron era mentira, que no hubo ningún genocidio y que prácticamente habría que darle las gracias. Algo así como lo que hoy vuelve a discutirse entre el pro y el oficialismo. Vamos con Funes el Memorioso, cadena Cope y Ariel Delgado, modelo 88.

Bueno, César, vamos a hablar en las grandes mentiras de la historia, el genocidio famoso. En primer lugar, ¿cómo eran las culturas、eh, precolombinas en América y si se produjo tal、eh, genocidio? Es decir, si los españoles, que eran pocos, dicho sea de paso, dicho sea de paso, pasaron a, a cuchillo a millones.、Informe.

Bueno, vamos a ver. En primer lugar, la versión políticamente correcta es que hubo un genocidio y que además las culturas amerindias eran unas culturas maravillosas donde la gente vivía pues, de manera armónica y pacífica en el culto al sol y a la pachamama.

Hay que decir que esto históricamente no hay quien lo pueda sostener. Primero de entrada, las culturas amerindias se habían destruido entre sí con una profusión sanguinaria antes de la llegada de los españoles. Es decir, los propios mayas, que seguramente es la cultura más importante que dio el continente americano y que fue un imperio en un momento determinado, cuando llegan los españoles, queda la lengua en algunas zonas, sobre todo de Centroamérica, pero ese imperio.

Eh, ha estallado y ha estallado por la acción de los propios amerindios. De modo que la destrucción de los imperios en la América Hispana,、eh, como la destrucción de otros imperios en otros continentes,、eh, en muchos casos se debía al propio imperio y a su propia caída. ¿verdad? Hay un, un cuento de, de Carlos Fuentes que se llama La culpa.

Fue de los tlascaltecas.、Sí, Porque sí. es verdad、no、que dentro de las t i a s c a l t e a s se n c o r t é s claro, para derrotar、tira. a los aztecas, pero es que estaban en guerra. Es en realidad, en nunca es triste la verdad. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Lo que no tiene es remedio. El 12 de octubre de 1492.

Cristóbal Colón y los suyos desembarcaron en la isla de Guanajaní, hoy Waitlín, en el Caribe, y así comenzó el genocidio más grande de la historia. Ariel Delgado, Radio Splendid, 1988. Llamada la conquista, la evangelización, el descubrimiento y ahora el encuentro entre dos culturas.

Lo cierto es que en América hace 496 años vivían 70 millones de indios y hoy apenas quedan 3 millones y medio. Ni Attila antes ni Hitler después destruyeron tantas vidas humanas. Hordas de capitanes adelantados, obispos, almirantes, soldados y frailes

Con la excusa de servir a Dios y a España, se abalanzaron sobre el nuevo mundo en frenético saqueo. El más ilustre defensor de los indios, Fray Bartolomé de las Casas, escribió que la causa por la que los cristianos mataron infinito número de seres ha sido solamente para henchirse de riquezas. El propio Colón, en su diario del primer viaje,

Escribió alucinado 140 veces la palabra oro. Además de las explicaciones teológicas para justificar la matanza y el despojo, también se proporcionaron argumentos pseudocientíficos para demostrar que los indios no eran realmente humanos y por lo tanto podían ser tratados como animales. El célebre naturalista francés, Georges Leclerc, conde de Buffon,

Considerado en su época uno de los más brillantes eruditos de Europa, afirmó que los indios no tienen pelos ni barba, carecen de impulso sexual y, si no tuvieran necesidad de alimentarse, estarían estúpidamente descansando días enteros. No, Las... Es decir, en segundo lugar, los sistemas distaban mucho de ser ideales. Es decir,.

Eran sistemas que no solamente practicaban el sacrificio humano de manera muy profusa, sino que además eran sistemas, en muchos casos, donde había una opresión espantosa. Los tlascaltecas se alían con Cortés porque no aguantan a los aztecas y el imperio Inca estalla, entre otras cosas, porque los pueblos que estaban sometidos a los Incas no podían aguantar más el régimen socialista del gran Inca. Y lo que se produjo en el caso de los Incas es muy parecido a lo que pasó con la disolución de la Unión Soviética. Es decir, el resto de pueblos sometidos le f a l t a b a

Alto tiempo para abandonar el socialismo. De modo que yo creo que en ese sentido esa visión idealista es absolutamente falaz y

Sé que esto a algunas personas les va a escocer mucho, pero la visión de apocalipto de la película es mucho más cercana a la realidad histórica que, por ejemplo, la visión indigenista de Evo Morales. ¿Se produjo un genocidio con la llegada de los españoles? No, con la llegada de los españoles, efectivamente sí que hay muchos indígenas, sobre todo en el inicio, que mueren como consecuencia de la transmisión de enfermedades, como consecuencia de los enfrentamientos bélicos, como consecuencia de otro tipo de circunstancias. Pero nunca existe una política de exterminio de los indios ni mucho o s

Mucho menos, aunque en muchísimas ocasiones se produjeran excesos, etc. é t e r a Nuestros indios no eran humanoides que debían ser civilizados. Tenochtitlán, la capital de los aztecas, tenía cinco veces más habitantes que Madrid. El jardín de Moctezuma fue el primer zoológico que conocieron los españoles. La botánica, la zoología, la farmacopea y la cirugía.

Estaban mucho más adelantadas en el antiguo México que en el viejo mundo. El propio Hernán Cortés, herido en la cabeza, fue salvado por un médico indígena que le practicó una trepanación en condiciones asépticas totalmente desconocidas en Europa. Las carreteras incas del Perú eran infinitamente superiores a los caminos de España. Francisco Pizarro,

El conquistador y asesino de los Incas no tenía instrucción alguna y su oficio anterior en España era cuidar chanchos. Cazados como alimañas, destruida su cultura, explotados como bestias, obligados a practicar una religión que no era la suya, los pueblos indios fueron extinguiéndose hasta casi desaparecer. En nuestro propio territorio,

Las misiones jesuíticas no fueron precisamente una organización de beneficencia. En 1904, dice Leopoldo Lugones, la distancia entre los jesuitas y los indios era verdaderamente inmensa. Más que amos, estaban en una relación de s e m i d i o s e s con sus subordinados. Los indios trabajaban, pero no poseían y todo.

Desde la alimentación hasta el vestido, desde la justicia hasta el amor, les era discernido por los jesuitas. Es una cuestión que es al final la madre del cordero, porque eso o es o no es, y para eso están los historiadores y ver los documentos.

El testamento de Isabel la Católica, sí, que es, primer es... El, el primer documento de defensa explícita de los indios. Bueno, y otro anterior, que son las leyes de Burgos. Y después el famoso debate ante Carlos I de España entre Sepúlveda y las casas, que para mí es uno de los momentos más brillantes de la historia de España. Luego, políticamente, aquello acabó como acabó, pero de, en definitiva no hace más que continuar ese intento de reflexión moral sobre hasta qué punto se puede.

O no se puede, se debe o no se debe evangelizar...

A otra gente, no estamos hablando de conquistar. ¿eh? No, yo creo que en ese sentido, vamos a ver, primero, en el caso de las leyes de Burgos, son unas leyes que ya de entrada colocan a los indígenas bajo la protección de la corona, es decir, lejos de lo que es siempre un genocidio, que es cómo planificar el exterminio físico de un determinado grupo humano, aquí desde un principio hay esa idea. Se indica que los indios son libres, a diferencia de otras poblaciones. Y a ejemplo, diferencia de los negros, por ejemplo. Por ejemplo,、eh. se indica、eh, que, por ejemplo, se podía obligar a los indios a trabajar.

Pero siempre que el trabajo fuera tolerable y hubiera un salario justo, etcétera, etcétera. Es decir, las leyes de Burgos son leyes protectoras. El doctor Juan Agustín García, en su libro La Ciudad Indiana, editado en 1900, escribe sobre los indios en las misiones. Tenían la vida reglamentada al son de campanas: las horas para comer, rezar, trabajar, dormir y procrear.

Los indios, cansados del trabajo de todo el día, por las noches dormían de un tirón. Como no se acercaban a sus mujeres y disminuía la población, es decir, la mano de obra gratuita, los padres jesuitas los despertaban a campanazos para que cumplieran sus deberes conyugales. En definitiva, tenemos muy pocos motivos para celebrar la llegada de Colón.

Tan pocos como los españoles que jamás han celebrado la llegada de los moros que durante.

Ocho siglos ocuparon su patria. Es curioso que La Misión, que es una película también políticamente correcta hasta la náusea, retrasa dos siglos ese debate. Es decir, hay una de las secuencias de La Misión en la que Jeremy Irons sostiene más o menos las tesis de las casas en un anacronismo tremendo, en una falsedad histórica y en un debate que en España se había zanjado más de dos siglos antes.

Es decir, lo que aparece ahí en la película como novedoso ya en el siglo de las luces se había zanjado dos siglos antes. Esto sin contar lo que fueron las leyes nuevas de Indias de mediados de, del XVI, donde de nuevo se volvía a firmar ese espíritu de las leyes de, de Burgos. Por concluir, si no se hubiera dado eso, pues en estos momentos seguramente las poblaciones indígenas de Hispanoamérica estarían tan reducidas como las poblaciones indígenas de América del Norte. Ahí están pintados de cuerpo entero.

Los que están de un lado y del otro en, este, en esta historia. Es increíble, ¿no? Pero, ¿cuánto de lo que escuchás que, que emana de esa locura de la gente de la cadena Cope por tapar el sol con la mano, escuchás hoy aquí, entre nosotros? La gran defensa de Ariel Delgado.

De las civilizaciones que se comió la conquista, es realmente una pieza de, de colección. Sumamos a Funes a esta historia, a esta absurda discusión que le vuelve a dar la razón a Eduardo Galeano, cuando dijo aquello de: Este es el continente en el que sobran las estatuas. Sin preámbulos, el preámbulo.

Costa Rica. Nosotros, los representantes del pueblo de Costa Rica, libremente elegidos diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando el nombre de Dios y reiterando nuestra fe en la democracia, decretamos y sancionamos la siguiente Constitución Política de la República de Costa Rica. p r e á m b u l o s En 750.

Jim Morrison murió un día como hoy, pero de 1971. Y por eso The Doors serán los protagonistas del mini recital de esta noche. You know that it would be un e r r o You know that I would be a liar if I was to say to you.

Yeah, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. The time you wallow in the m i n d Try now, we can only lose.

And I love become a funeral pyre Come on b a b y light my fire Come on b a b y light my fire Try to set the night on fire

Irina Hauser es quien firma la nota de etapa de página 12 del día de hoy y tiene que ver con el trámite de la ley de medios en la Corte Suprema de Justicia. Dice Irina: después de casi cuatro años de malabares judiciales que lograron mantener al grupo Clarín eximido de acatar la ley de servicios de comunicación audiovisual, el fallo de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de esa norma parece ahora sí.

Más cercano. El alto tribunal recibió el expediente e informó que se lo envió ayer a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gilles Carbó. ¿Para qué? Para que emita un dictamen con su opinión. El desenlace se perfila así en el momento más álgido de la pulsada entre la corporación judicial, encarnada ahora en la figura del presidente supremo, Ricardo Lorenzetti.

Y el gobierno, y cuando precisamente los medios de comunicación se han vuelto instrumentos de la batalla. Señoras y señores, once again, las p u e r s Come on, come on, come on, come on, that touch me made. Can you see that I am not afraid? What was that promise that you made?

Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heaven stops the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky. For you and

g o n n a

Hoy estamos con música de los Doors porque se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Morrison. Un día como hoy, pero de 1971.